Son las 7 de la mañana. Muy buenos días. Las 7 de la mañana de un martes 22 de marzo de 2022. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was Tenemos en estos momentos 13,2 grados de temperatura. Alcanzaremos una máxima de 16. Lloverá muy poco y las precipitaciones, si aparecen, serán sobre todo por la mañana. Las lluvias fuertes pues estarán en el norte de nuestra provincia, también en Valencia y Castellón. En Elche tan solo se han recogido 13 litros por metro cuadrado en la ciudad. Hoy se celebra el Día Internacional del Agua para seguir concienciando a la ciudadanía ...que no debemos malgastar este bien tan escaso... ...y en esta casa, en tele -Elch, ...pues estamos de celebración... ...cumpliremos el próximo lunes 35 años... ...siendo un referente en las televisiones locales de este país... ...ya que fuimos la primera en emitir la imagen de su ciudad... ...en el 87 y desde entonces... Hemos seguido informándoles, como lo hacemos cada día, de todo lo que pueda ser de interés para nuestra audiencia. Durante toda la semana estamos realizando la programación televisiva en la calle y en la radio, pues también han comprobado ustedes... Que hemos cambiado nuestra programación de forma considerable, transformando la Glorita en un informativo local de tres horas. Los que no hemos cambiado, pues somos nosotros, Antonio Bazán. Buenos días. Muy buenos días, serás tú. Yo sí que he <risa> cambiado, son muchos años esos 35 y en la casa, pues ya cumplimos muchos, en este caso 31. Pues Antonio, sí, hemos cambiado físicamente, pero profesionalmente hemos seguido avanzando, apostando por un trabajo que nos apasiona, que es ese, el de contar historias cada día, despertando con ustedes, porque sabemos que esto deja huella. Ya lo cantaba Freddie Mercury en cada uno de sus conciertos, que todo lo que tenía que saber, pues lo escuchaba en la radio. All we Pues bien, vamos a lo nuestro, vamos a avanzar, si te parece Antonio, algunas de las noticias son muchas las que vamos a contarles en esta jornada de martes 22 de marzo. Hablaremos de Futurmoda, la feria de los componentes para el calzado, porque va a abrir mañana sus puertas en IFA, eh, apostando pues, por los componentes sostenibles, por el, eco, si, el ecodiseño. La guerra de Ucrania también ha provocado la caída de expositores de varios países, pero lo suplen con nuevos participantes. Los empresarios mostrarán sus colecciones de la primavera-verano del próximo año. Y seguimos de cerca el conflicto en el Altet. Vecinos del Altet protestaron ayer por la extracción de arena en la playa del Altet con pancartas alusivas al separatismo y muy críticas con esta actuación. Van a exigir responsabilidades a todas las administraciones públicas por haber permitido una extracción de arena que consideran un expolio. El alcalde y el edil de turismo visitaron la playa horas antes de la protesta y Carlos González aseguró que la extracción de arena realizada tiene un mínimo impacto ambiental. Y seguiremos hablando de más protestas los sindicatos comisiones obreras y ugt se movilizan este miércoles en contra de la subida de los precios de la luz los carburantes y los alimentos el miércoles a las siete y media de la tarde en la plaza de baix han convocado una concentración para pedir al gobierno de sánchez medidas inmediatas para paliar la elevada inflación que pone en peligro puestos de trabajo y agrava de forma considerable la situación de pobreza en los hogares más vulnerables Hoy estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche participarán en el campus en las clasificaciones presenciales para pasar a la final de un campeonato mundial muy peculiar, el de aviones de papel con gran repercusión y popularidad internacional. Se enmarca dentro del programa Vida y en las actividades conmemorativas por el 25 aniversario de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Nosotros también estamos de aniversario, TeleElch cumple 35 años y lo hará el próximo 28 de marzo, pero ya lo estamos celebrando desde esta misma semana con programas en el exterior. Ayer el magazine Día a Día se grabó en el centro comercial de la Aljub, -Yup, el A Todo Gol en el Estadio Martínez Valero y el informativo Telenit en el campus de la Universidad Miguel Hernández. Y seguirá lloviendo toda la semana, lo hemos dicho, aunque hoy en Elche las lluvias serán débiles. Si aparecen, lloverá poco, sobre todo por la mañana. Las precipitaciones intensas, las fuertes lluvias, esas van a caer en el norte de nuestra provincia, también en Castellón y en Valencia. Pero volverá, atención, otro episodio de gota fría a partir de este miércoles, por lo que tenemos que seguir pendientes de la previsión de nuestro hombre del tiempo, de Vicente Bordonado.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 Solo nos queda hablar del deporte porque les vamos a contar, Paco Gómez lo va a hacer, que la plantilla del Elche Club de Fútbol volverá esta tarde a los entrenamientos en una semana en la que no hay fútbol en primera división por los compromisos de las selecciones nacionales. Hasta la semana que viene no vendrán los tres internacionales. Hace tiempo que en el Elche no había tres internacionales. En este caso, Lucas Boyé, Johan Mojica y Enzo Rocco, que van a regresar tres días antes del próximo encuentro de liga contra el Athletic Club de Bilbao. Nuevas. nuevas, historias, nuevas aventuras... ...pero al final te has dado cuenta de que el que más te conoce es tu ex... ...el que más ha hecho por ti, tu ex... ...el que mejor habla de ti, tu ex, siempre... ...anda, vuelve con tu ex... ...vuelvealexterior.com Las últimas noticias de la ciudad... ...te las contamos de lunes a viernes... ...en el informativo de la una de la tarde... ...con Marga García... Teleelch radio Elche. radio Marca. Nos gusta Elche. Ja pots trobar a Elche. el contenidor del radio Residus. Recicla els teus Je d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, CDs i DVDs. Localitza el teu mini .net més pròxim. Es Esbeuras situats a Carrus, Mercat Central, Pasey Germanies, Centre de Congresos y Plaza Castella. Mini.net a Elt, Mesa Prop, Mesa Fácil. Es un mensaje de UTE Elx y Ayuntamiento de Siete sí, de la mañana, ocho minutos, información. Pues lo hemos destacado al principio en nuestro sumario de titulares. Hubo concentración de protesta ayer de vecinos del Altet para defender su playa ante la extracción de arena que se ha llevado a cabo, como ya contamos, para regenerar el solar del viejo hotel de Arenales. Con pancartas alusivas a, a lemas separatistas y críticas a esta actuación, los vecinos mostraron su indignación, mientras que el alcalde, junto al concejal de Turismo, tras visitar la playa del Altet, aseguró que la extracción tiene mínimo impacto medioambiental. Pero esto nos lo cuenta de forma resumida nuestra compañera Iciar Martínez, porque ella estuvo ayer por la tarde en esa protesta. Buenos días, Iciar. Cuéntanos. Bien, pues mientras esperamos eh, recuperar la crónica de Iciar Martínez, lo que sí queremos escuchar son las declaraciones que realizó el alcalde ayer durante esa visita, horas antes, como decimos, de la protesta, una visita que llevó a cabo junto al concejal de turismo. El alcalde decía que la actuación cuenta con todos los permisos de costas y además el impacto es bajo. Que, cons, ...que por una parte tiene la autorización de la Dirección General de Costas... ...de los técnicos de costas... ...que tiene también informe favorable de los técnicos eh, de medio ambiente... ...del Ayuntamiento de Elche... ...es una actuación absolutamente respetuosa con las playas del Altet... ...es una actuación necesaria y es una actuación de bajo impacto... ...cuando digo que es una actuación necesaria... ...es porque eh, la arena que se detrae de la playa del Altec... ...va a ser la capa superficial eh, que se utilizará... ...para el recubrimiento de la zona de 6.000 metros cuadrados... ...que hay que regenerar ambientalmente... ...como consecuencia de la demolición del de Hotel de Arenales del Sol. Y también entrevistamos durante la protesta... Pues al secretario general de los convocantes del Alte decide Ángel Soler. Estas fueron una sus playa declaraciones. La Playa de Costas es virgen, es natural, está protegida, tanto su fauna como su flora, así como sus dunas. Asimismo, se creó el Parque Natural Municipal de Cló Galván para darle una mayor protección y ese mismo parque, en firma de su director ha autorizado esta extracción de arena, por lo que entendemos que aquí hay que exigir responsabilidades, empezando por el ayuntamiento y llegando hasta el ministerio si hace falta, porque el ministerio ha visto y ha sido partícipe de esta extracción de arena, que entendemos que es un acto ilegal. Asimismo, como bien se ha dicho, también se salta un par de normas más, como es la ley de Patibel autonómica, que también le da una protección especial a la costa, y la ley de patrimonio arqueológico, donde tenemos un yacimiento que ha sido catalogado y que tiene una especial protección en 100 metros a la redonda. Por lo tanto, entendemos que se han saltado cuatro normas que al menos debe de iniciar una investigación y depurar responsabilidades por quien haya sido el autor y tenga responsabilidad en este hecho. Y hablamos ahora de otro asunto. A pesar de la guerra de Ucrania, la crisis energética, la elevada inflación o los dos años de pandemia, la feria de componentes para el calzado Futur Moda vuelve a IFA esta misma semana. Nos da más detalles Yanire Perona. Ella estuvo en la rueda de prensa donde se dieron los datos de participación y las actividades programadas. Muy buenos días, Yanire. Muy buenos días, Ros. Así es. Y es que, lamentablemente, los dos años de pandemia y la situación actual de guerra en Ucrania han dado pie a un escenario de crisis energética y de oferta que sigue poniendo trabas al sector empresarial. A pesar de las dificultades, Futur Moda regresa a Elche en su 47 edición, celebrando los días 23 y 24 de esta misma semana su feria en IFA, con novedades como el ecodiseño para concienciar sobre el cambio climático y la digitalización de las empresas para hablar sobre el kit digital. El director general Álvaro Sánchez lamentó ayer en la presentación la caída de participación en expositores de países como la India, Turquía, Marruecos, México o Argentina y a su vez quiso agradecer la participación de nuevos expositores que alcanzan un total de 220 eh, representando cerca de 400 firmas. Los visitantes encontrarán una amplia oferta de productos basados en las nuevas tendencias de moda para la temporada de primavera-verano 2023, que además, Ross, tendrán mucho que ver con la naturaleza, la artesanía, el reciclado, la reutilización, la digitalización y el lujo eh, industrial. A día de hoy la participación es bastante elevada, ya registra más de 2.500 visitantes y se espera que sean muchos más. Recordamos a todos los interesados que pueden obtener su pase gratuito a través del enlace habilitado en la página web de Futurmoda. Y ahora, si te parece, Ross, podemos pasar a escuchar a Álvaro Sánchez, director general, que nos explica al detalle las novedades de este año. Dentro de la feria vamos a tener novedades en cuanto al programa de actividades, independientemente de que lo hemos focalizado mucho en la sostenibilidad, en el ecodiseño y el reciclado, y sobre todo en la economía circular, vamos a hablar también de eh, digitalización en la feria. Se va a destacar eh, sobre todo la importancia que está tomando el metaverso con los NFTs, que ya están llegando incluso a nuestro sector. Empresas, por ejemplo, como Witton, Nike, ¿de acuerdo? ya están intentando colocar sus productos eh, en este formato digital en, en los mercados. Por otro lado, eh, se va a tratar eh, un tema importante, consideramos importante, de cara al apoyo a las empresas, del kit digital. También le preguntamos a Álvaro Sánchez, al director de la patronal de los componentes, cuáles están siendo las repercusiones de la guerra sobre el sector. Y dijo que se ha agudizado la crisis energética y la crisis de oferta, lo que ha provocado un incremento de los precios de un 20% para el empresariado. De acuerdo, hay muy poca oferta y por lo tanto eso encarece los precios considerablemente, hasta el punto de que hay multinacionales eh, que... ...en cierta medida pues tienen el control de determinados productos en el mercado... ...sobre todo productos químicos, ¿de acuerdo? y, y materias primas... ...que están actuando eh, de una forma eh, pues eh, inapropiada completamente... Eh, ...imponiendo unos precios y unas condiciones que son eh, inasumibles... ...hasta el punto de que los precios eh, se están encareciendo hasta un 20% adicional... ...a los precios que ya se venían encareciendo desde el año 2021... Lo cual implica pues, una, una piedra más en la mochila eh, de todos los empresarios para poder desarrollar cualquier actividad empresarial. Y los sindicatos han convocado una manifestación, una concentración en contra de la subida generalizada de precios en todo el país, pero también en Elche. La movilización tendrá lugar de manera simultánea en varias ciudades de España, entre ellas Elche y desde Comisiones Obreras y UGT han animado a los ilicitanos a movilizarse para pedir medidas urgentes. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT hacen un llamamiento a la movilización de la ciudadanía. ...en contra de la subida de los precios de la luz, los carburantes o la alimentación... ...y a favor de medidas urgentes que ayuden a cambiar una situación que ha provocado... ...el deterioro de las condiciones de vida y el encarecimiento del día a día de las personas. Una gran movilización en toda España, también en Elche... ...y en la que participan además las federaciones vecinales de autónomos y Facua. En Elche la movilización será este miércoles a las siete y media en la Plaza de Bais. Los sindicatos surgen al Gobierno que ponga los parches necesarios para atender esta emergencia y bajar los costes energéticos que, dicen, está lastrando la recuperación económica. Piden el apoyo de la ciudadanía porque, dicen, esta situación no se ataña a todos. Pues escuchamos a los líderes sindicales, comisiones obreras y también de UGT, Carmen Palomar e Ismael Senem. Es insoportable la situación que, se está, que estamos viviendo la, la ciudadanía, los trabajadores y trabajadoras con este IPC desbocado que viene principalmente eh, por el tema de la, de la guerra entre Rusia y Ucrania y por lo tanto hay que, hay que tomar medidas urgentes y, to, y tomar medidas para que esto pues, cambie porque es como he comentado pues es insoportable para la ciudadanía. En este sentido, pues hacemos un llamamiento para que participe toda la gente. Es una movilización que está abierta, como he dicho, no solamente lo convocamos nosotros, sino que también en conjunto con todo, todas las personas organizadas dentro de estas asociaciones de autónomos y por las asociaciones de vecinos. Para exigir ¿no? con contundencia una vez a este Gobierno que no puede esperar, las fechas no se pueden trasladar para tomar eh, de emergencia eh, acciones que pues eviten bajar esos precios, es verdad que ha bajado un poquito el petróleo, pero es innecesario. Y a eso hay que sumar, pues que atras, atravesamos ¿no? desde hace tiempo una inflación que está arrastrando nuestra economía, ¿no? Y por lo tanto hemos conocido índice interanual de este año, que pues está siendo un agravio, ¿no?, encima para la subida de los salarios y por lo tanto urge tomar medidas, sentarse a establecer los mecanismos necesarios para que la economía empiece a surgir, ¿no? Hablamos ahora de las cuentas municipales porque el equipo de gobierno va a pedir un préstamo de casi 14 millones de euros y el Partido Popular pues lo critica. Ha pedido explicaciones porque afirma que PSOE y Compromís tienen 23 millones de remanente que no fueron invertidos en el curso anterior. Ruth, presidente del Partido Popular, critica esta decisión del gobierno que dice que aumentará la deuda y la califica de insulto para los ilicitanos. Lo escuchamos. Vuelve el peor socialismo. Con estos 13,6 millones de euros pedidos de préstamo, nos metemos en 28 millones de euros de endeudamiento en esta legislatura. 28 millones de euros que tendrá que empezar a pagar la siguiente corporación. Es decir, como ocurrió en el año 11, que tendrá que empezar a pagar el Partido Popular, porque encima llevan carencia. Y todo esto ocurre en un contexto eh, ilógico. Hoy la Comisión de Hacienda se ha hecho público... Que eh, el remanente de este ejercicio pasado va a superar los 22,5 millones de euros, casi 23 millones de euros de remanente. O sea, te sobran 23 millones de euros y pese a eso pides un nuevo préstamo. Pues hubo respuesta. Desde el Gobierno local han criticado, dicen, la ignorancia del Partido Popular en temas económicos. Según la concejal de gestión financiera, Patricia Macía, defendió la solicitud del préstamo de algo más de 13 millones y medio para poder realizar inversiones que se prolonguen durante más de un año, algo que, según Macía, hacen todos los ayuntamientos. Por tanto, considero que la liquidación de, del presupuesto 2021 arroja unos resultados muy positivos de la gestión que ha hecho este equipo de gobierno del de dinero público. Se pide un préstamo, porque el préstamo lo que hace es que la financiación, que se llama afectada, dure en el tiempo. Una inversión eh, de una obra dura más de un año. Si lo hacemos con remanente, la financiación acabaría el 31 de diciembre. Si lo haces con préstamo, la obra que pasaría el año siguiente contaría con esa financiación. Por eso, todos los ayuntamientos que tienen remanente, en su mayoría, piden préstamos para ejecutar inversiones. Denota el Partido Popular que se entera poco o nada de las cuestiones económicas y, como no preguntan, pues cometen esa serie de torpezas a la hora de hablar de asuntos económicos. Pasamos a hablar ahora del diputado provincial del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, que ha respondido al alcalde también, Carlos González, por sus críticas a la diputación, asegurando que si la ataca es por culpa, por ocultar su nefasta gestión política. Navarro señaló que el gobierno provincial ha invertido más de 22 millones de euros en el che en los últimos tres años y ha enumerado esas inversiones. Así respondió a las críticas realizadas ayer por el alcalde al cuantificar en 4.100.000 euros lo que la Diputación de B.A. Elche por no adherirse, como lo han hecho las diputaciones de Valencia y Castellón, a ese fondo de cooperación para financiar los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. La Diputación de Alicante ha invertido en Elche en el año 2021 más de 10 millones de euros y en estos tres últimos años más de 22 millones de euros. La alcalde de Elche debe de abandonar la deslealtad institucional y dejar de hacer un uso partidista de las instituciones siguiendo el dictado de Valencia. Y más asuntos. Abrimos la página de sucesos porque les contamos que este pasado fin de semana se produjo una oleada de robos en las casas de primera línea de la playa del Pinet. Un total de cinco viviendas fueron forzadas para robar diversos objetos como electrodomésticos y herramientas. Pero lo peor es que los ladrones rompieron puertas y ventanas para acceder al interior, provocando más perjuicio económico para las víctimas por los destrozos que por los objetos sustraídos. Los afectados han mostrado su preocupación porque este tipo de robos ya se han cometido en chalés ubicados en diversos puntos del litoral la policía local y guardia civil han tomado nota de lo ocurrido por lo que van a reforzar la vigilancia en la zona y vamos con otro suceso en esta ocasión con la actuación policial que ha permitido detener a las, a los autores de una de las muchas estafas que se cometen cuando nos roban nuestros datos personales la policía nacional ha detenido a cuatro mujeres en elche y alicante de entre 27 y 38 años de nacionalidad española por financiar las compras de 18 robots de cocina falsificando los contratos. Las arrestadas utilizaban los datos de otras personas para abrir cuentas bancarias y telefónicas, financiando después la compra de unos conocidos robots de cocina valorados en casi 1.300 euros cada uno, que luego vendían por Internet. El montante de la estafa asciende a a 22.000 euros. Además, la Guardia Civil ha intervenido 59 botellas de whisky ilegal en un establecimiento de Elche. En el marco de una operación de control del comercio y distribución ilegal de productos alimentarios, localizaron el pasado 3 de marzo, en el almacén del local, esta gran cantidad de bebidas alcohólicas, valoradas en algo más de 20.000 euros. Y nos trasladamos ahora al escorchador porque hemos conocido que se va a convertir en un laboratorio de investigación de danza contemporánea para profesionales. La iniciativa está dirigida a creadores, bailarines y coreógrafos que deseen profundizar en procesos de investigación de la danza y que trabajen en la comunidad valenciana. Y para conmemorar nuestro 35 aniversario, Tele Elche quiere estar cerca de ustedes, así durante esta semana ha decidido sacar sus cámaras a la calle y hacer todos los programas en lugares emblemáticos de Elche, a pesar de las lluvias. Ayer comenzamos el magazine día a día desde el Centro Comercial de la Aljub, el programa deportivo a todo gol desde el Estadio Martínez Valero y el informativo Telenit desde la Universidad Miguel Hernández. Pues bien, el Campus Che acoge esta mañana una de las fases clasificatorias para un mundial muy peculiar, el de aviones de papel organizado por la empresa Red Bull. Desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en el edificio de Altavix se llevará a cabo las clasificaciones presenciales para la final nacional. Los pilotos pueden participar en dos categorías, la distancia de vuelo y el tiempo. Hoy Hay también una tercera, pero eh, se, disputa, se disputa de forma online en la plataforma TikTok. Este campeonato se enmarca dentro del programa Vida de la Universidad con gran repercusión, según el vicerrectorado de estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Delche, de José Juan López Espín. Es eh, eh, seguido por mucha gente y que nosotros estamos súper orgullosos que se pueda hacer en nuestro campus. Uh -huh. eh, bueno, digamos que. ...va a tener un seguimiento eh, dentro de lo que es eh, la fase clasificatoria eh, nacional... ...porque recordemos que los, los tres primeros que ganen aquí van ya a la final... ...que se, uh -huh. se celebrará en Austria... Uh -huh. ...por lo tanto eh, es algo que, que, que nos gusta que se realice aquí... ...va a situar a la, a la UMH dentro de este tipo de de, como de concursos... ...y bueno y, y en fin, al final pues contentos con que, con que sea así". Uh -huh. Y ayer el Hospital General Delche recibió la visita de los músicos de la Orquesta Sinfónica de Lada, el Auditorio de Alicante. La orquesta se dividió en grupos para interpretar piezas de música en diferentes espacios del hospital. El gimnasio de rehabilitación o los hospitales de día de oncología, así como de hematología, fueron algunos de esos lugares donde realizaron sus conciertos. Además, en el área de consultas externas de pediatría, representaron el cuento de Pedro y el Lobo, con el objetivo de amenizar con el oboe la estación a padres y menores que esperaban a ser atendidos. Una brillante idea sin duda para hacer más agradable la estancia en cualquier hospital, un lugar demasiado frío. En Teleds Radio Marca La Glorieta, el programa que madruga contigo. Hay canciones que no puedes dejar de escuchar en bucle. Y hay momentos que no puedes dejar de disfrutar en bucle. Vive cada momento en un Peyó 208 eléctrico o gasolina con renting todo incluido. Condiciones en Peyo.es peugeot, peugeot. peugeot Grupo Marcos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 Para ir acercándonos a las siete y media de la mañana con una temperatura de 13 grados dos décimas, el deporte con Paco Gómez. Buenos días Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta tarde a los entrenamientos. Será en una semana en la que no hay fútbol en primera división por los compromisos de las selecciones nacionales. De hecho, Francisco no tendrá hasta el próximo jueves, hasta la semana que viene, a los tres internacionales. Lucas Boyé que se ha marchado con la selección argentina. Enzo Rocco, que jugará con la de Chile. Y Johan Mojica que lo hará con la de Colombia. En principio, se espera que los tres lleguen en buenas condiciones tres días antes del próximo partido de liga, que será el domingo. Domingo 3 de abril en San Mamés, en el Nuevo San Mamés, a las 2 de la tarde, frente al Atleti de Bilbao. Para ese partido, el técnico tendrá tres bajas: los laterales Mojica y Barragán y el mediapunta Javier Pastore, todos ellos por sanción. Lo más grave, lo de Mojica, el club está estudiando la posibilidad de presentar alegaciones para ver si esa roja directa. ...por presumiblemente insultos contra el colegiado... ...se queda en mucho menos o incluso se le quita... ...teniendo en cuenta que las imágenes parecen... Eh, ...demostrar que no hay insulto al colegiado. De todas formas, el Elche ahora mismo tiene que centrarse... ...en sacar los puntos necesarios para conseguir la permanencia... ...cuanto antes, tras la última jornada... ...se ha quedado a seis puntos sobre el descenso... ...a falta de 27 por disputa, a falta de nueve jornadas... ...Francisco, tras el partido, demostraba el malestar general... De todo el equipo tras ni siquiera empatar frente al Valencia. Francisco. Yo estoy jodido. Esta es la realidad. Porque queríamos otra cosa. Pues porque la gente vemos cómo está con nosotros y cómo se vuelca hasta el último minuto para ayudarnos. Y no conseguir darle esa satisfacción de empatar. Eh, y ves a un equipo que uff, con lo mínimo te ha ganado. Y hostia, te jode un poco por eso. Porque no, no, no, no te ha fabricado, no te, no te ha generado, no te ha. Salvo dos pérdidas de Raúl Guti al final del partido, que se han sido dos situaciones de gol pero el resto no te provoca situaciones y esto es lo que más me... Pero bueno, eh, ya digo, al final a levantarse, a seguir. Hemos perdido digamos, ante un, un equipo que tiene jugadores a nivel individual espectaculares y nosotros vamos a seguir intentando bueno, por nuestro camino, sabiendo la dificultad que tiene, los pasos que nos quedan por dar y, y no supone más que, que un tropiezo, pero seguiremos. El equipo ilicitano, como digo, vuelve esta tarde a los entrenamientos para preparar ya el choque frente al Atleti de Bilbao. Hasta luego.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 Malvandía, continúa la inestabilidad atmosférica en una jornada de nuevo marcada por las precipitaciones débiles y el viento fuerte de Levante durante esta madrugada cielos cubiertos, precipitaciones que entre ayer y hoy aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels ya nos han dejado en torno a 13 litros metro cuadrado 15 en Matola, 18 en Ferriol, 6 en el Altet al igual que en Santa Pola o en Derramador 11 litros metro cuadrado en La Valla temperaturas nocturnas homogéneas en todo el territorio, mínimas que han rondado los 13 grados Hoy vamos a tener una jornada con cielos muy nubosos o cubiertos, algunas precipitaciones de carácter débil muy puntuales en cualquier momento del día. Por la mañana, viento de levante, rachas de 40-50 km por hora. Por la tarde, el viento va a girar al nordeste con rachas que podrían alcanzar los 60 km por hora. Situación marítima muy alterada, con fuerte marejada y temperaturas a la baja con respecto a ayer. Eh, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 16. En buena parte del territorio alcanzaremos los 16-17 grados. Mañana miércoles ya estará con nosotros, o por lo menos al suroeste de la península, un nuevo embolsamiento de aire frío en altura, Dana o gota fría, que nos va a dejar una jornada de nuevo marcada por la inestabilidad atmosférica. Desde primeras horas de la mañana, de sur a norte, llegarán las precipitaciones puntualmente moderadas, Temperaturas a la baja en torno a los 14 grados. Viento fuerte de nordeste con rachas de 60 kilómetros por hora. El jueves el embolsamiento de aire frío en altura. Dana gota fría se adentrará por Marruecos, por lo tanto estaremos en el sector menos activo del mismo. Mucha nubosidad alguna gota o precipitación de carácter débil y el viernes esa dana se aproximará al mediterráneo al sur de la península y por lo tanto nos va a dejar precipitaciones puntualmente moderadas desde primeras horas de la mañana y hasta las horas centrales del día, temperaturas en torno a los 15 grados y ya para el sábado restos de inestabilidad atmosférica con alguna gota o precipitación de carácter débil.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 The, the world and I, I, I. I, I can't, can't find, find my, my baby. baby I don't know when, I don't know why Why it's gone away And I don't, don't know, know where she can be. be My baby like it But I'm gonna find Someday, some Ooh, we had a call well. And I let myself go well. I said so many things well. Things he didn't know where. So, close, so, bad. so bad, and I don't think he's coming oh, you back. Mm -hmm. uh -huh. oh, he gave the reasons, the reasons he should go. He said things so he hadn't said before, and he was the close, so mad, so and I don't think he's coming back, uh -huh. coming back. Too much lying well, I wasted too much time uh, Now I'm here and crying uh, mm -hmm. I'm around the world And I I, I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why it's gone away And I don't know where she can be My baby mm -hmm. I know you are baby I know you are baby mm -hmm. Help You've me. So open hearted. Mm -hmm. He never did me wrong. I was the one. Yeah. The way wonderful and now I'm so sad. I, know you I don't think he's coming back. Coming back.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 Being been around the world tonight I can't find my baby I don't know when, I don't know why, why She's gone away and I don't know where she can be My baby But I'm gonna fight again mm, Dying, no. wasted too much time, yeah, now I'm here and crying, I, I, I, I, I can't, can't find, find my nothing. baby, I don't know when, I don't know why, why he's gone away and I don't know where he can be, my baby, that I'm gonna find him, someday, some way, en Teleelch cumplimos 35 años y lo queremos celebrar a tu lado. Por eso esta misma semana salimos a las calles de Elche para realizar todos nuestros programas. 35 años. Teleelch. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de Propilot con NaviLink. ¿Pero quién es eso? A continuación, nos trasladamos al barrio del Rabal. Desde la asociación se ha convocado un primer certamen de balconadas. Y para saber de qué se trata, pues contamos con uno de sus organizadores, de los promotores. Es también artista polifacético. Él es Ángel Castaño. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué, qué quiere decir esto del certamen de balconadas del Rabal? Pues. Es un certamen, bueno, se organiza, ya se organiza en otras ciudades de España eh, y pues nada, los, sabes que los artistas pues siempre estamos hablando, intentando eh, crear cosas nuevas y maquinando. Entonces, mmm, a través de la Asociación del Rabal de Vecinos de Enche y, y, y dos artistas más y yo, hablando, dijimos que por qué no le dábamos eh, más visibilidad al Rabal a través del arte, y una posibilidad. Y hacerlo es a través de lo que son las balconadas, que consisten en, en trabajos artísticos que se cuelgan de distintos balcones en las plazas y calles de, de nuestro barrio del Rabán. ¿Y quién puede participar? Eh, ¿Hay un plazo? ¿Cuál es la convocatoria? Sí. Este año, claro, lo hemos, va con mucha premura porque ha sido todo hablarlo y intentar llevarlo a cabo. Bueno, al final se han lanzado las bases. Entonces, queremos hacerlo coincidir con las fiestas del Rabán, que son en junio, las de San Juan. Eh, hemos lanzado las bases y eh, hay un mes de plazo más o menos para crear la obra para las vacunadas, los artistas que son tan rápidos y tan eficientes seguro que les va a dar tiempo se presentarán antes de, del mes de mayo y estarán expuestas desde el 1 de mayo al 26 de junio eh, en el barrio del Raval se sí. unos premios uh -huh. y bueno, este año vamos un poquito rápidos a, a la carrera pero bueno, cuando se termine este certamen sí, espero que haya repercusión y que la gente se anime a participar, pues ya nos pondremos a preparar el del año siguiente eh, a ver si logramos continuidad en lo que es el, el certamen. Y Si conseguís tener éxito, eh, ¿qué significa? ¿Qué habréis conseguido con las balconadas? Porque, ¿Qué queréis? ¿Qué pretendéis con ello? Pretendemos aceptar el arte a, a, a, mayor, a la mayor gente posible, porque la, el público en general... Eh, la entrada a los museos, a las galerías de arte, mmm, son un poquito más reticentes. La gente que está interesada en el arte va a ir donde, donde haya, va detrás. Pero así, al ponerlo en las calles, la visibilidad va a ser mucho mayor y no sé, a lo mejor conseguimos que la gente se eh, acepte más el arte y. ...y tomemos conciencia de la necesidad de la cultura y el arte en, en nuestra sociedad. Pero un momento, ¿las obras se exponen en la calle o en, las, o en los balcones de las viviendas? En los balcones, pero hacia la calle, claro. Vale, vale, vale. Y, y, y como vosotros no ponéis, sois creativos, no ponéis coto ni limitaciones a la creación... ...¿vale cualquier eh, cosa que tenga el concepto de arte? Eh, sí, lo que pasa es que en las bases por ser este el primer año, y para darle eh, más visibilidad a lo que es el barrio, la temática que hemos puesto es sobre el barrio del Raval y eventos que se realicen a lo largo del año en el barrio. Pero la técnica, tiene que ser una técnica, la, la materia que se ponga, etcétera, que no se pueda desprender para que no haya ningún problema, ni se deteriore las, las telas, pero la teni, el, puede ser desde figurativo hasta la abstracción con lo cual la temática es un poquito libre. Pero bueno, y, se intentará uh -huh. o se recomendará a la gente que si um, hace todo relacionado con el rabal mejor, para sobre todo este primer año. Y, los siguientes años claro. pues, se dejaría libre totalmente o a lo mejor va, un, un tema concreto. Que uh -huh. esté, eh, van cambiando, ¿no? <risa> van cambiando, Ángel. Y ah. como los va, van a coincidir con las fiestas de San Juan, donde se queman, Las hogueras. ¿Qué pasa con estas obras? Por eso lo digo. No, no, no. La obra la, las premiadas, premio, sí. el primero, el segundo. Bueno, ¿cuántos premios son y qué va a pasar con esas obras? Se las queda el creativo, se las queda la asociación de vecinos. ¿Quién? Dónde, ¿Cuál es el futuro? Sí. Vamos a ver. De, de todas las obras presentadas se seleccionarán diez, serán diez finalistas y en las cuales habrá eh, unos premios, unos accesos y unos premios. Entonces, el primer premio sí que se lo quedará eh, la organización eh, en depósito para luego, con el tiempo, si se va, si si hay continuidad, pues está el primer premio se va se va guardando y, y de vez en cuando hacer una exposición con todos los primeros premios de, que ha habido cada año. Y tienes eh, esto el resto se devolverá a los artistas a lo que tengan un comprador y la vendan, claro. Claro. ¿Y, y es condición ser residente en el Raval eh, para no, exponer no, la obra? No, no, no. Ni en el Raval ni en el... Lo que pasa es que, por eso, por la, este primer año, con toda la celeridad de la preparación, hemos puesto unas bases que se entregue en, en mano. Da igual que lo entregue el artista o que lo entregue una persona en que hay representación de él. Para evitar lo de los transportes, etcétera, porque, porque es un jaleo. Entonces, claro, lo hemos hecho así también pensando en que hace el primer año y por la cercanía pues, se presente gente de, de Raval, de Elche o de, o de las comarcas de alrededores pero bueno, está abierto a cualquier persona de, del mundo, si quisiera, pero bueno. Uh -huh. eh, acaban de empezar, es el primer certamen, hay que ver cómo funciona, la, la intención claro, es consolidarlo, claro. que haya éxito, claro. pero la intención también es extenderlo, porque los balcones están por todo el municipio y las pedanías. Sí, pero bueno, sí, es complicado, porque claro, esto se organiza altruistamente, entonces... Hay que pedir ahora permiso, bueno ya ya estamos, ya hemos avanzado en eso, a los vecinos de cada vivienda para que eh, permitan que, que podamos colgar con bridas las obras, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eso es mejor hacerlo en una zona localizada, y bueno, si sí, luego se va haciendo en distintos barrios, pero bueno, ya eh, supongo que cada barrio, si lo intenta hacer o lo quiere incorporar, pues sería, se puede encontrar con nuestro asesoramiento o lo que fuera, pero principio se va a hacer en Además, el barrio de Raval yo creo que en Elche es el que debe de tener eso. Porque es el barrio bohemio, el barrio antiguo, las callecitas son estrechas y se prestan a, a poner las obras de arte en, en los balcones y, y admirarlas. En avenidas grandes y todo eso no se perdería. Ya lo creo. No se por eso es Pero el bueno, Claro, eso, está abierto uh, la iniciativa. Uh, si hay más iniciativas para llevarlo a más sitios o expandirlo a todo Elche, pues, pues por supuesto, claro. Ojalá. Desde luego. Ángel Castaño, ¿vale, vale el, el ser.? ¿Usted podría participar en un concurso que promueve o no? Eso no vale. Los artistas que están no, detrás de esta no, iniciativa. Claro. No, serían el jurado, ¿no? ¿no? Serían el jurado. Claro. Nosotros no, no vamos a ser el jurado. Eh, ya tenemos. Hemos hablado ya con unos artistas para, para formar el, el jurado. Y, y tanto los organizadores como el jurado. Quieren, si quieren participar, por supuesto, pueden participar, pero fuera de, de Certamen, sin opción a ningún premio. Pues muchísimas gracias, Ángel Castaño, por llenar de belleza y arte un barrio tan emblemático y bohemio, como acaba de citar, como mm -hmm. es el barrio del Raval y además histórico. Gracias y que haya suerte, que haya más ediciones de Las Balconadas. Lo intentaremos. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Pues son las 7 y 46 minutos de la mañana. Nosotros seguimos aquí desde las 7 de la mañana contándoles las noticias y continuaremos eh, hasta las 10, eh, en la que hora en la que vendrá nuestra compañera Marga García, para seguir pues, eh, informándoles con las previsiones de esta jornada de martes 22 de marzo. Nosotros eh, eh, destacamos ahora... ...les recordamos las noticias que les hemos contado a las 7... ...y es que hay muchas... ...Futur Moda, por ejemplo... ...la Feria de los Componentes para el Calzado... ...va a abrir mañana mismo sus puertas en IFA y apuesta por los componentes sostenibles, por el, ecosis, el ecodiseño. La guerra, además, de Ucrania ha provocado la caída de expositores de varios países, pero lo suplen con nuevos participantes. Los empresarios mostrarán sus colecciones de la primavera-verano del próximo año, que tendrá mucho que ver con eso que hemos eh, señalado, el ecodiseño.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 ...para pedir al Gobierno de Sánchez... ...medidas urgentes, inmediatas... ...con el fin de paliar... ...esa elevada inflación... ...que pone en peligro los puestos de trabajo... ...y agrava de forma considerable... ...la situación de pobreza de los hogares... ...sobre todo, los más vulnerables. Hoy martes... ...estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche... ...van a participar en el campus ilicitano... ...en las clasificaciones presenciales... ...para pasar a la final de un campeonato mundial... ...muy peculiar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 El magazine Día a Día lo grabamos en el Centro Comercial de la Aljub, el programa deportivo A Todo Gol, en el Estadio Martínez Valero y el informativo Telenit en el campus, precisamente, de la Universidad Miguel Hernández. Y seguirá lloviendo toda la semana, aunque hoy en Elche las lluvias serán débiles. Y si caen... Pues era poco y sobre todo por la mañana. Las precipitaciones intensas caerán en el litoral norte de nuestra provincia, en Valencia y en Castellón. Pero volverá, atención, otro episodio de gota fría a partir de mañana miércoles. Por lo que seguimos pendientes de la previsión de nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado.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 ...en Tele-Elche, radiomarca La Glorieta... ...el programa que madruga contigo. ¿Vives en Elche? Aquí es donde nace Hipofibra... ...ciudad de los emprendedores... ...ciudad de las empresas prometedoras... ...nace de la ciudad de las palmeras capaces de emprender... ...una danza al son del viento... Donde sus gentes viven la vida con sabor, con pasión. Porque en Hipo somos de aquí. Orgullosos de nuestra cultura ilicitana, de nuestros patrimonios, de nuestra dama. Somos de la tierra donde la vida se hace única. Esa ciudad que tiene el nombre de Elche. Hipo, la fibra ilicitana. Redipo.es. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hola amigos, en tiendas anticrisis el castor ya estamos en la quincena del sofá, con descuentos espectaculares. En nuestra gran exposición encontrarás todo lo que buscas: sofás 3 más 2, cheslón, sofá cama, butaca, sillón relax. Cheslón desde solo 199 euros. Sillón relax 169 euros. Butaca 99 euros. Solo hasta el 26 de marzo en tiendas anticrisis el castor. En Elche,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 Por tu amistad y tu compañía Eres lo, lo mejor que tú me das, como el deporte que nos da Paco Gómez y también José Antonio González. Pues José Antonio González nos va a contar ese éxito de participación que hubo en la jornada solidaria de natación que se llevó a cabo este domingo en el Esperanza -Laj a favor de Ucrania. Se recaudaron 7.000 euros. Buenos días, José Antonio. Hola, muy buenos días. Éxito de participación el pasado domingo en la actividad solidaria organizada por el Ayuntamiento en favor de Ucrania. Un total de 500 nadadores se dieron cita en la piscina del pabellón Esperanza Lab para participar en una prueba que tenía como principal objetivo recaudar fondos para el pueblo ucraniano. La jornada fue todo un éxito y al final los ganadores de las distintas categorías recibieron un reconocimiento por parte del alcalde Carlos González y el concejal de deportes Vicente Alvero. La cifra recaudada gracias a la venta de entradas, camisetas y mascarillas superó los 7.000 euros. Que la sociedad ilicitana está dando una respuesta solidaria ante la invasión de Ucrania por Rusia eh, es una situación que se vive con dramatismo y eso ha provocado una respuesta auténticamente solidaria que se traslada en todos los ámbitos de la sociedad, también en el deporte y desde luego en la natación. Y hoy está siendo uno de esos días en que todo Todo, todo, el, todo el mundo vinculado a la natación ilicitana está implicado y está haciendo una auténtica acción solidaria. Ha sido un éxito de participación, como no puede ser de otra forma, el mundo del deporte es un mundo muy solidario y evidentemente ante la llamada de un problema tan grave como, como es el que tenemos en estos momentos de la guerra en Ucrania, pues se han volcado, ya estamos viendo hoy aquí, la, la enorme afluencia que está habiendo de de nadadores, de deportistas. La jornada de nado solidaria en favor de las víctimas de Ucrania ha sido posible gracias al Ayuntamiento, a la Fundación del Deporte Ilicitano y también a los clubes de natación, entre ellos el Club Natación Alfa Ilicitano. Yuri es su entrenador. Es increíble, no esperábamos eso. Lo que yo os decía antes, que en hecho tenemos tres patrimonios de humanidad, no, tenemos uno más. O sea, los españoles sois un patrimonio de humanidad, es increíble, no esperábamos eso, salva. Han venido a ayudar, el ayuntamiento pues, se ha aportado genial, han organizado todo el tema de control, de la entrada, de habituamiento, de agua, de todo. Es increíble, increíble, no esperábamos tanta colaboración. Y desde luego los clubes, hay muchos amigos que no sabíamos, uh, que tenemos tanto. Una vez más, Deporte y Solidaridad se han unido en Elche para ayudar a todas aquellas familias que están sufriendo por la guerra en Ucrania. Hasta luego. La actualidad del Echecute de Fútbol nos la cuenta Paco Gómez.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 Sabías que el sol previsto para hoy es de una hora pico y eso te puede hacer ahorrar unos 182 euros al mes en vivienda y 1.535 euros al mes en industria. Demesol Ingeniería, expertos en energía solar. Visítanos en calle Gilberto Martínez 35 de Elche y en www.demesol.com En Telelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Es en punto de la mañana y continuamos en esta segunda hora del programa La Glorieta acercándoles las noticias les hemos eh, pues, venido contando desde las 7 de la mañana que hubo concentración de protesta ayer por la tarde de vecinos del Altet para defender su playa ante la extracción de arena que se ha llevado a cabo como ya contamos para regenerar ese solar del viejo hotel en Arenales nos lo cuenta Iciar Martínez muy buenos días Buenos días, Ross. Algunos vecinos de Eraltet se han concentrado este lunes para defender sus playas. Y es que tras derribarse el Hotel de Arenales, ...se está regenerando la zona... ...con arena de El Altet... ...es decir, se está trasladando arena... ...de una pedanía a otra... ...para cubrir el vacío que ha dejado el hotel... ...sin embargo, algunos vecinos de El Altet... ...no están de acuerdo con la actuación... ...y desde El Altet decide... ...han promovido esta concentración... ...han denunciado... ...que están destrozando sus playas... ...para arreglar la de la pedanía colindante... ...que están arrasando ilegalmente... ...según ha dicho Ángel Soler... ...que él es el secretario general... ...el paraje natural y protegido... ...y les están robando la arena y su patrimonio. Sin embargo, el alcalde, Carlos González, ha defendido que es una actuación respetuosa con las playas del Altet y de bajo impacto medioambiental, además de tener todas las autorizaciones por parte de costas. González ha defendido que es necesario hacer esta regeneración con arena de dicha pedanía porque es de la misma calidad y características que la de Arenales del Sol. Y según el director de la actuación, Raimundo Castón, la arena extraída en el Altet representa menos del 0,1% del conjunto de la playa. Pues vamos a escuchar al alcalde. Que se trata de una actuación...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 Y a pesar de la guerra de Ucrania, la crisis energética o los dos años de pandemia, la Feria de los Componentes para el Calzado Futur Moda vuelve a IFA esta misma semana. Nos da más detalles Yanire Perona. Buenos días.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 Precisamente los sindicatos han convocado una manifestación en contra de la subida generalizada de los precios. La movilización tendrá lugar mañana de forma simultánea en varias ciudades de España, entre ellas Elche y desde Comisiones Obreras y UGT han animado a todos a movilizarse para pedir medidas urgentes, inmediatas. Nos lo resume Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Rob. los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT hacen un llamamiento a la movilización de la ciudadanía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 que ponga los parches necesarios para atender esta emergencia y bajar los costes energéticos que, dicen, está lastrando la recuperación económica. Piden el apoyo de la ciudadanía porque, dicen, esta situación nos atañe a todos. Y hablamos ahora, abrimos el capítulo de las críticas de la oposición porque el Gobierno Municipal va a pedir un préstamo de 13,6 millones de euros y el Partido Popular pide explicaciones porque afirma que...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 Pues las reacciones no se hicieron esperar y desde el gobierno local criticaron la ignorancia, dijo, eh, dijo la, la concejal de gestión financiera del Partido Popular en temas económicos. Patricia Macia defendió la solicitud del préstamo para poder realizar inversiones que se prolonguen durante más de un año, algo que según Macia hacen todos los ayuntamientos. Se pide un préstamo, porque el préstamo lo que hace es que la financiación, que se llama afectada, dure en el tiempo. Una inversión...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 Pues estas declaraciones no. las realizó Patricia Macía en la Comisión de Hacienda de ayer, previa al Pleno del próximo lunes, donde se aprobó la liquidación del presupuesto de 2021, que arroja ese remanente de casi 23 millones de euros. Según Macía. con él se van a incorporar las enmiendas al presupuesto de este año presentadas en su día por el Partido Popular y Ciudadanos, tal y como prometieron. La escuchamos. Considero que la liquidación de, del presupuesto 2021 arroja unos resultados muy positivos de la gestión que ha hecho este equipo de gobierno de, del dinero público, porque hemos amortizado deuda, hemos ampliado servicios, hemos dado ayudas a las personas que más lo, han, lo necesitan, tanto en lo social como en lo económico, y no hemos recortado ningún servicio. Y todo ello nos ha arrojado, además, un remanente positivo, que es eh, el que vamos a utilizar para, de nuevo, invertirlo en el presupuesto amortizando deuda anticipada ante, anticipadamente también para aumentar las ayudas bien sean de alivio, ayudas sociales o otro tipo de ayudas Y hablamos de más respuestas a las críticas políticas porque el diputado provincial Juan de Dios Navarro del Partido Popular respondió al alcalde Carlos González por sus críticas a la diputación, asegurando que si la ataca es por ocultar su nefasta gestión política. Navarro señaló que el gobierno provincial ha invertido más de 22 millones de euros en Elche en los últimos tres años. Así respondió a las críticas realizadas ayer por el alcalde al cuantificar en 4.100.000 euros lo que la diputación debe a Elche por no sumarse como lo han hecho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 También les estamos contando desde las 7 de la mañana que el campus de Elche acoge hoy una de las fases clasificatorias para un mundial muy peculiar, el de aviones de papel organizado por la empresa Red Bull. El vicerrector el de Estudiantes de la Universidad de Elche, José Juan López Espín, asegura que se trata de un campeonato con una gran repercusión internacional. Lo escuchamos. Es seguido por mucha gente y que nosotros estamos súper orgullosos que se pueda hacer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 Pues contentos con que, con que sea así. Pues sobre las 9 menos cuarto entrevistaremos al vicerrector eh, por este y también por el 25 aniversario. Y también hemos entrevistado, lo acabamos de hacer, a uno de los miembros de la Asociación de Vecinos del Raval, Ángel Castaño, que, porque han convocado a través de varios artistas multidisciplinares el primer certamen de balconadas. Desde el 1 de mayo hasta el 26 de junio estarán expuestas las obras realizadas por los participantes. Coincidirá este certamen con las fiestas de San Juan del Raval y el objetivo que se persigue es acercar el arte al público en general en uno de los barrios más emblemáticos del municipio. Escuchamos a Ángel Castaño. Pretendemos aceptar el arte a, a, a, mayor, a la mayor gente posible, porque la, el público en general...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 Y esta tarde en el Colegio de Abogados se va a llevar a cabo una jornada sobre novedades urbanísticas en la que se dará a conocer la puesta en marcha en Elche de esa Agencia Valenciana de Protección del Territorio, encargada de las infracciones urbanísticas y de regularizar las ilegalizaciones en caso de que se pueda, un trabajo que saldrá de los departamentos de urbanismo de esos ayuntamientos que se han adherido a esta agencia. La jornada será presencial de cuatro y media a siete y media de la tarde. Estará moderada por el decano del colegio, Vicente Pascual, y con Contará con el director general de Urbanismo de la Generalitat y el director de la Agencia Valenciana. Y la plataforma Elche piensa en su tertulia de este mes. Contó con Antonio Bolaños, el exdirector del Volvo Ocean Race, quien aseguró que un buen proyecto de turismo deportivo es un motor de dinamización del territorio. Calificó de vital la colaboración público-privada en los grandes eventos. Bolaños compartió con los asistentes... Eh, pues cuáles son las claves para el desarrollo óptimo de eventos turísticos en general y en el ámbito deportivo en particular, siendo esta una de las líneas de trabajo en las que esta plataforma, Elche Piensa, se encuentra inmersa. Y antes de terminar, la lluvia ya aplazó ayer varios actos programados como la inauguración del Paseo Ildefonso Cañizares y hoy ha aplazado la visita de los pequeños de las escuelas infantiles municipales al huerto de San Plácido con motivo de acercarles la tradición de la Palma Blanca. Ahora se acerca el Domingo de Ramos. Así que hay tiempo cuando se vayan estas lluvias de volver a programar esta visita que lo que pretende es inculcar las tradiciones a nuestros pequeños y en clave deportiva damos paso a nuestro compañero José antonio gonzález quien nos recoge el éxito de participación de esa jornada de natación solidaria que se llevó a cabo este domingo en el esperanza lag a favor del pueblo ucraniano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 Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial aquí en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com 8 de la mañana, 27 minutos, llega el deporte con Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, Antonio, buenos días. Buenos Hola, días, Ros. Paco. Buenos días, ¿qué tal? ¿Vuelve el equipo a los entrenamientos hoy? Sí, vamos a ver si la lluvia se lo permite, pero vamos, lo normal es que esta tarde a las seis menos cuarto vuelvan a los entrenamientos tras eh, dos días y medio de descanso, teniendo en cuenta que este fin de semana no hay liga en primera por los compromisos de las elecciones nacionales, pues eh, el técnico decidió dar dos días y medio para que el futbolista desconectase, viniese con la cabeza limpia en bueno, una sesión en la que ya no estarán los tres internacionales Lucas Boye que ya está entrenando con la selección argentina, Enzo Rocco con la de Chile y Mojica con la de Colombia hacía muchísimas décadas que no habían Tres internacionales en las filas del Elche Club de Fútbol. Bueno, eso significa también revalorizar una plantilla que, a pesar de la derrota contra el Valencia, sigue confiando ciegamente en que van a conseguir la permanencia en las próximas semanas. Eh, recordamos que quedan nueve partidos. Eh, las, eh, las cuentas salen claras, hay que ganar dos partidos uh -huh. y ya bueno, pues, eh, no tener que depender de terceros. ¿no? Esas son las cuentas que ahora mismo eh, Francisco y todos los futbolistas, aunque públicamente no lo digan. Aunque sí lo dijo ayer el secretario técnico del Leche, Sergio Mantecón. ...en el atodo gol que hicimos desde el Estadio Martínez Valero... ...conmemorando esos 35 años de aniversario de nuestra casa de Teleelch... ...y decía que faltan dos victorias... ...que con dos victorias la permanencia está en el saco... ...así que bueno, vamos a ver si se pueden conseguir... ...porque ahora viene un calendario en abril duro... ...el Atleti de Bilbao es el primer rival allí en Samamés... ...luego el domingo de Ramos a las seis y media viene aquí la Real Sociedad complicado. Repetimos aquí una semana después contra el Mallorca, dos partidos consecutivos en casa, con lo que eso es una buena noticia porque el Elche en casa es un equipo fuerte y, y quedaría el partido frente al Betis, jornada intersemanal, tres, cuatro días antes de la final de la Copa del Rey, con lo que se supone que ese partido o se adelantará o se aplazará, así que bueno, ese partido ya veremos cuando llegue y cuando se juega, pero ahora mismo la cabeza puesta en ese encuentro frente al Atleti de Bilbao el domingo 3 de abril a las 2 de la tarde en San Mamés. Y el club lo que sí que está es eh, puesto en ver si podemos quitarle alguna tarjeta a Mojica. Sí, Mojica, si sí, <ríe> el, sí, el Comité Técnico de Árbitros hace caso que, lo va, que siempre lo hace del acta arbitral, la sanción es de 4 a 12 partidos. Como no es reincidente, eh, no tiene un historial en este sentido Mojica, le caerían 4 partidos, que es el mismo eh, castigo que le cayó a A Pastore, pero el club con las imágenes y viendo eh, lo que sale de la boca de Mojica, que no parece que sea lo de hijo de, sino me cago en, pues eh, van a intentar que el comité técnico de árbitros eche para atrás, es decir, no le, no, le ponga, no le imponga esa sanción de cuatro partidos, incluso lo que pretenden es que se quede en nada o en un partido, en uno por porque a la, la roja posible. efectivamente. Sí. Eh, pero es que la, el, la frase, la, el sentido de la frase cambia bastante. Si dice, Mucho. me cago en, es algo que tú te estás diciendo como impotencia, ¿no? Sin embargo, si le dices, hijo de ya estás faltándole al respeto y es un insulto grave. Bueno, depende, depende. Si el me cago en tú... No, no, no, no, hubo, no. el final hubo... es que es el mismo en las <risa> dos <frases. risa> El final es el mismo. Me cago vale. en la... Vale. vale hijo de hijo de no, no cambia no es me cago cierto en tú. es en las imágenes cuando Uy. empieza la frase cuando empieza la frase le está mirando a la grada sí entonces da la vuelta y termina la sí, frase sí, sí. que es cuando ve el, el árbitro y directamente se va por él y le saca la roja si no lugar. se ve muy claro y no se oye muy claro no. le van a caer los cuatro partidos bueno, eh, lo que está claro es que ha sido una cagada nunca mejor pues, dicho. Sí, yo, yo creo que lo has definido bastante bien, ahí hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice bueno, eh, Paco, eh, bueno entrenamientos como hemos dicho y de momento a echar la semana hacia adelante con esta semana de descanso ¿Alguna cosa más? Nada más, que esperemos que el fin de semana sin fútbol de primera división, los aficionados también sepan desconectar y lo disfruten pues con eso, con, con la familia. Gracias Paco. y hasta bueno. luego Adiós. Adiós 8 de la mañana, 31 minutos y medio, viene el tiempo. Decirles que la temperatura en este momento en la ciudad es de 13 grados una décima y que acaba de caer un pequeño chaparrón. El tiempo, en Teleelch, Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai, la vaquería del Camp de Elch y picarinas.es.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 Y hoy, mientras llueve débilmente, tras los cristales del estudio de grabación de Teleelch Radio Marca, pues vamos a celebrar el Día Internacional del Agua, dando los consejos para ahorrar este bien escaso. Consejos del día de la empresa amista Delch. En Delch queremos estar cerca de ti. Ahora puedes pedir cita para una atención más personalizada y sin esperas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 Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es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 reere. Bien, hoy no podemos contactar con la sala de control de tráfico, son las 8 y 38 minutos de la mañana, pero evidentemente el tráfico siempre se complica cuando llueve, aunque sean cuatro gotas como las que están cayendo en estos momentos y sobre todo se complica eh, cuando nos acercamos a las 9 de la, de la mañana, a la hora de entrada y salida de entrada, sobre todo de los centros educativos, en los puentes y en las inmediaciones de los colegios, pero es evidente que también los accesos a la ciudad, eh, el tráfico suele ser denso en esos accesos, en las avenidas, eh, como la de la Libertad, en la Ronda Oeste, en Victoria Ken y en Francisco Rodríguez eh, y, sobre todo, dentro de la ciudad, en Filet de Faro, son los puntos más calientes a esta hora de la mañana. Nosotros ahora hacemos también, abrimos como siempre, eh, después de dar la información del tráfico, esa ventana a los titulares de, las, de los diarios más destacados de la prensa nacional y eso siempre nos lo acerca Antonio, tú ya la tienes abierta esa ventana, ya tienes toda la prensa nacional y todos vuelven a recoger, casi todos coinciden en recoger evidentemente el seguimiento del 27 días, ¿no? 27. 27. 27. día de la guerra en Ucrania y también recoge el impacto de la huelga de transportes que continúa porque lo de ayer, eh, esa reunión que mantuvieron representantes de los transportistas y del ministerio parece que no se ha llegado a un acuerdo razonable para los afectados. Comenzamos ¿Qué? con El País. Comenzamos con el país y además en su portada hay una fotografía de la ruina de un centro comercial bombardeado en Kiev. Putin se emplea a fondo en la destrucción de las ciudades. También el giro sobre el Sáhara, es otra de las noticias, el Sáhara y los problemas que está ocasionando la decisión del presidente de gobierno. El giro sobre el Sáhara recibe el aval de la Unión Europea y crea tensión en el gobierno. La Ejecutiva ofrece 500 millones al transporte, pero no frena los paros que hoy continúan. Los convocantes rechazan el acuerdo destinado a subvencionar el gasóleo con esos 500 millones y logran el apoyo de una de las grandes asociaciones. Y hace también eco a Feijóo, que obtiene el 99,6% de los votos emitidos para liderar el Partido Popular. Hay unanimidad. Bien, pues por aclamación ha sido elegido en las primarias, ahora tendrá que ser aclamado o proclamado en el Congreso, en el próximo Congreso del Partido Popular. Pero me interesa mucho, Antonio, saber cómo refleja la prensa conservadora... Esta crisis que se le ha abierto de nuevo a Sánchez con su cambio de postura en torno al Sáhara, el apoyar a Marruecos ya, ya tiene el aplauso de Europa, bueno, el, el visto bueno, pero esto le está pasando factura dentro de su eh, gobierno de coalición con Podemos. ¿Cómo lo recoge, eh, por ejemplo, el ABC o no tiene titular de portada para ello? <risas> ABC lo tiene. Podemos descarta romper la coalición pese a las discrepancias sobre el Sáhara. Manifiesta su disconformidad en la decisión tomada por el presidente de gobierno. Aunque la portada está dedicada casi íntegramente con una gran fotografía de camiones en una zona colapsada en donde se indica que el gobierno bonificará el gasóleo a los transportes pero no baja los impuestos. Los 500 millones en subvenciones prometidos no convencen a los camioneros. Esto es la portada del ABC y El Mundo. También supongo que recogerá más noticias. Eh, la huelga de transportes, la guerra de Ucrania y las elecciones primarias, supongo, del Partido Popular. Abre con la fotografía en portada. Mariupol se niega a rendirse pese al asedio salvaje de Putin. Devastación en el centro comercial. Del transporte también habla. Los transportistas recelan del gobierno y mantienen la protesta. El Ejecutivo bonificará con 500 euros el gasóleo profesional y varias patronales se suman al paro. Mientras tanto, en cuanto al gobierno, dice que se desdice del pacto con Feijó y no bajará los impuestos a la energía. Y por último, el diario La Razón, que trae en portada guerra de Ucrania. Zelensky no entrega Mariupol. Antes deben destruirnos. Es la respuesta a la amenaza de Putin. De la huelga de transportes. En La Razón dice también, con fotografía de camiones que están parados, la huelga total más cerca. 50.000 camiones se suman al paro del transporte. Y en cuanto a Feijó, pasen pues, referencia a ese dato tan alto, 99,6%, que es el apoyo que recibe Feijó de los militantes y hará un Congreso de Integración y Renovación. La Glorieta, con Rosmari Alonso y Antonio Bazán.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 El Campus Delche acoge hoy una de las fases clasificatorias para un mundial muy peculiar, el de aviones de papel, organizado por la empresa Red Bull. Desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde en el edificio de Alta se van a llevar a cabo las clasificaciones presenciales para la final nacional. Los pilotos pueden participar en dos categorías de distancia de vuelo y tiempo en el aire presencial, pero hay una tercera ...que es online, se disputa en la plataforma TikTok. Hoy queremos saber por qué la Universidad de Elche se ha apuntado a este campeonato tan peculiar... ...y para ello tenemos con nosotros al vicerrector de Estudiantes, José Juan López Espín. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bien, ustedes acogen hoy una de las fases iniciales de este campeonato mundial de aviones de papel, ¿por qué? Eh, pues sí, pues eh, bueno, esto se encuadra dentro del, del proyecto Vida UMH, que como ya, ya conocéis, porque alguna vez hemos hablado de él, es un proyecto eh, muy global, engloba todos los campus, en este caso la actividad se va a dar en el campus de Elche, pero es un proyecto que engloba todos los campus de la universidad y que tiene como objetivo principal, pues eh, como su nombre indica, dar vida eh, a nuestros campus y por eso tiene un montón de, de actividades de diferentes eh, tipos, Y en este caso, pues también las actividades entran en, en acoger eh, cosas que no vienen de fuera, como puede ser un, un campeonato de, de aviones de papel de Red Bull. O sea, que, que digamos que, que aparte de esto, aparte de otras actividades que tenemos, está, por supuesto, que también cabe en nuestro, en nuestro proyecto de video web. Bueno, y también eh, entran actividades que son del, del 25 aniversario, o sea, que este año también estamos eh, de celebración realizando un paquete de actividades complementarias, por lo tanto, pues eh, digamos que va a ser un año bastante completo. Pero en este caso, es una actividad dentro del proyecto eh, Vida UEM. ¿sí? Bueno, del 25 aniversario hablaremos a continuación, pero esto es muy simbólico, este campeonato de aviones de papel, porque hay muchos aviones de papel en las aulas de la Universidad Miguel Hernández. <risa> muy, buena, muy buena pregunta. Espero que no, espero que que en las aulas eh, los estudiantes se dediquen a atender al, al profesor y no a, a tirar eh, eh, a, aviones de papel. Pero bueno, sí que es cierto sí que, es, cierto que, que eh, bueno, es un concurso que tiene bastante repercusión y tiene bastante fama, es decir, es, es seguido por mucha gente y que nosotros estamos súper orgullosos que se pueda hacer en nuestro campus. Uh -huh. eh, bueno, digamos que va a tener un seguimiento eh, dentro de lo que es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 Pues sí, yo espero que sí. Nosotros estamos dando bastante repercusión, la empresa también, nos consta. Tenemos mucho interés a través de, ya mostrado a través de las redes sociales y a través de distintos puntos de, que han preguntado muchísimo sobre esta actividad, por lo tanto sí que consideramos que, que va a tener una aceptación y una participación muy grande por parte de nuestro estudiantado, sobre todo por el que está en el campus de ECHE, aunque también eh, esperemos que van a venir de otros campus de, de la universidad. La verdad es que es primavera, se necesitan este tipo de actividades eh, para un estudiantado, un alumnado, el de la Universidad Miguel Hernández, que cómo lo está pasando, ¿Cómo, cómo lleva esto de la guerra de Ucrania después de una pandemia y ahora con todas las protestas sociales por el incremento de los precios, la crisis económica, cómo eh, se está llevando esto. Pues bueno, meramente como... como como pueden y como el resto de, de, la, de la sociedad. Es decir, el, digamos que hemos salido al, como, como razón principal del coronavirus, que hay que recordar que sigue estando ahí, que sigue dando problemas. Pero ahora pues la guerra de Ucrania y el, el aumento de los, del precio de los carburantes es otro problema añadido. Muchos de ellos tienen que venir diariamente a clase, tienen el problema de, de, tiempo, de tener ese coste añadido que supone en muchos casos eh, un gran problema a la hora de poder asistir porque recordemos que muchos de ellos están en el límite económico que pueden y bueno, nosotros eh, desde la universidad tenemos muchas becas eh, y muchas ayudas y en este caso, pues recordad que eh, hace dos años, tres años, cuando entramos al equipo actual a, a la universidad, pues pusimos en marcha una nueva beca, que era la beca transporte y esperemos que en este caso sí que esté ayudando a todos aquellos que, y aquellas que tengan que venir a los campus una beca para para poder ayudar económicamente a los que se tienen que desplazar desde el domicilio familiar a clase diariamente a cualquiera de los campus que tiene la universidad. Así que, pues, digamos que lo están sufriendo como, como resto de la sociedad y, además, están a, eh, tienen añadido eh, la parte económica, que en un estudiante pues siempre es un problema mayor. Bueno, pues eh, hablemos, usted conoce mucho a, a los estudiantes, al menos eh, durante el tiempo que está como vicerector al frente de ellos, eh, tiene que, que lidiar con ellos y, y dar respuesta a sus necesidades. Así que, ¿el estudiante eh, qué papel va a jugar en el 25 o qué papel está jugando en este 25 aniversario? Pues mira, en, en la comisión del 25 aniversario... Eh... Tenemos eh, a la delegación general, varios de ellos, que están aportando ideas y, en este caso, eh, pues, eh, está, están teniendo un papel bastante activo. Digamos que la, el 25 bueno, aniversario, por ahora, eh, la mayoría de las actividades se están planificando para eh, el verano y la vuelta del verano, aunque ya hay algunas que se han planificado para los dos próximos meses. Y es cierto que en breve, en breve, posiblemente esta semana, no la semana que viene, abriremos ya la página web con toda la programación realizada o planificada para este año eh, respecto al 25 aniversario y gran parte de esa planificación eh, recae en, en los estudiantes, que son propuestas que han hecho ellos, aparte de opinar en las propuestas que han hecho eh, los distintos estamentos de la universidad. Por lo tanto pues sí que están teniendo una participación, como no podría ser de otra manera. Pues entonces tenemos pendiente otra entrevista, cuando se acerque el grueso de las actividades de esta conmemoración importantísima. José Juan López Espín, suerte en esto del Campeonato de Mundial de los Aviones de Papel, a ver si algún estudiante de la Universidad de Elche consigue llegar a la final. Sí, pues muchísimas gracias.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 8 de la mañana, 53 minutos, la temperatura en el Ches de 13 grados, dos décimas. Y de momento solo chispea. Josh Benson, nacía en Pittsburgh. Un día como hoy, un 22 de marzo de 1943, cumple 79 años. Cantante, compositor, guitarrista estadounidense de jazz, de funk y de soul. Pero a veces, cuando alguien triunfa, no es de casualidad. A los siete años, tocaba el ukelele ganándose unos dólares como músico callejero. A los ocho, empezó a tocar la guitarra en un club nocturno sin licencia, hasta que la policía cerró el local. A los diez años, registró su primera composición, She Make My Man, Ella Me Vuelve Loco, bajo el pseudónimo de... Little Georgie, claro, tenía 10 años nada más. Es uno de los artistas más importantes de las últimas décadas. Entre las muchas distinciones que ha recibido, tiene 10 premios Grammy. George Benson, Give Me the Night, Dame la Noche. See the night, cause that's music in the air, and lots of loving everywhere. So give me the night Give me the night. Cause there's music in the air and lots of lovin' everywhere So give me the knife Give me the night. Give me the night.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 La Glorieta, con Rosemary Alonso y Antonio Bazán. Son las 9 en punto de la mañana, está lloviendo, llueve poco, débilmente, las eh, fuertes eh, lluvias se pues, eh, van a registrar en el norte de nuestra provincia, en Valencia y en Castellón y desde ayer llevamos recogidos apenas 13 litros por metro cuadrado, alcanzaremos una máxima de 16 grados. Esta es la previsión del tiempo, pero también vamos a dar en esta tercera hora un repaso a las noticias. Y hemos comenzado, estamos contándoles desde las 7 de la mañana que hubo concentración de protesta ayer de vecinos de El Altec para defender su playa ante la extracción de arena que se ha llevado a cabo, como ya comentamos, para regenerar el solar del viejo hotel en Arenales. Nos lo resume nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ros. Algunos vecinos de El Altec se han concentrado este lunes para defender sus playas. Y es que tras derribarse el hotel de Arenales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 ...y también tenemos que hablar de moda, ...la Feria de los Componentes para el Calzado... ...porque va a abrir mañana su 43 edición en IFA... ...apostando por los componentes sostenibles... ...la guerra de Ucrania ha provocado... ...la caída de expositores de varios países... ...pero lo suplen con nuevos participantes... ...un total de 220 empresarios... ...van a mostrar sus colecciones... ...de la primavera-verano del próximo año... ...que tendrán mucho que ver... ...con el ecodiseño... ...el zapato ecológico... ...y la guerra de Ucrania también tiene repercusiones... ...porque ha agravado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 piedra más en la mochila eh, de todos los empresarios para poder desarrollar cualquier actividad empresarial. Pues es una gran piedra en la mochila de todos nosotros porque los sindicatos han convocado también una manifestación en contra de la subida generalizada de precios. La movilización tendrá lugar este miércoles de manera simultánea en varias ciudades de España, entre ellas Elche y desde Comisiones Obreras y UGT han animado a los licitanos a movilizarse para pedir medidas urgentes. Y hablamos ahora de las cuentas municipales, porque el gobierno va a pedir un préstamo de 13,6 millones de euros y el Partido Popular pues, lo critica, ha pedido explicaciones porque afirma que no es necesario endeudarse más cuando se tienen 23 millones de euros de remanente, es decir, que sobraron del ejercicio anterior. Escuchamos a Pablo Ruz. Vuelve el peor socialismo. Con estos 13,6 millones de euros pedidos de préstamo,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 Respondió al alcalde Carlos González por sus críticas a la Diputación, asegurando que si la ataca es por ocultar su nefasta gestión política. Navarro ha señalado que el gobierno provincial ha invertido más de 22 millones de euros en Elche en los últimos tres años y así ha respondido a las críticas del alcalde que cuantificó en 4.100.000 euros lo que la Diputación debe a Elche por no sumarse, como lo han hecho las Diputaciones de Valencia y Castellón, a ese fondo de cooperación de la Generalitat para financiar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 Del comercio y distribución ilegal de productos alimentarios. Las bebidas alcohólicas requisadas están valoradas en más de 20.000 euros. Y para conmemorar nuestro 35 aniversario, Teleelche quiere estar cerca de ustedes. Así, durante esta misma semana, pues hemos decidido sacar las cámaras de televisión a la calle y hacer. ...todos los programas a pesar de la lluvia... ...en lugares emblemáticos de Elche... ...ayer comenzamos el Magazine Día a Día... ...lo hicimos desde el Centro Comercial del la Aljub... -Yup. ...el programa deportivo a todo el gol... ...desde el Estadio Martínez Valero... ...y el informativo Telenit... ...desde la Universidad Miguel Hernández... ...y vamos a continuar hoy... ...el informativo Telenit se traslada... ...al Museo de Pusol... ...todo ello para conmemorar... ...pues nuestro... Mmm, ...35 aniversarios...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 Y la Asociación de Vecinos del Raval ha convocado a través de varios artistas multidisciplinares el primer certamen de balconadas. Desde el 1 de mayo hasta el 29, 26 de junio estarán expuestas las obras participantes que se hayan realizado para eh, pues, participar en este certamen, que coincidirá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 Y ayer el Hospital General de Elche recibió la visita de los músicos de la Orquesta Sinfónica de HADA, del Auditorio de Alicante. La orquesta se dividió en grupos para interpretar piezas de música en diferentes espacios del hospital. El gimnasio de rehabilitación o los hospitales de día de oncología, así como de hematología, fueron algunos de los lugares donde realizaron sus conciertos. Además, en el área de consultas externas de pediatría representaron el cuento Pedro y el Lobo, con el objetivo de amenizar con el oboe la estancia a padres y menores que esperaban a ser atendidos. Una brillante idea, sin duda, para hacer mucho más agradable la estancia en cualquier hospital en cualquier lugar frío. Y esta tarde, en el Colegio de Abogados de Elche, situado aquí, cerca de Teleelche, en Santa María, se llevará a cabo una jornada sobre novedades urbanísticas en la que se dará a conocer la puesta en marcha en Elche de esa agencia valenciana de protección del territorio que se encarga de las infracciones urbanísticas y de regularizar las ilegalizaciones en caso de que se pueda, que es un trabajo que saldrá, por tanto, de los departamentos de urbanismo de los ayuntamientos adheridos a esta agencia. La jornada será presencial de 4 y media a siete y media de la tarde y estará moderada por el decano del colegio y contará con los directores generales de urbanismo de la Generalitat y con el director de la Agencia Valenciana.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 Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana y en esa tercera hora, después de dar este repaso a las noticias, tenemos previsto entrevistar a la portavoz de Compromís, Esther Díez. Estamos esperando a que llegue y, mientras tanto, pues tenemos una novedad musical. Para los que odian el reggaetón, pues pueden aplaudir porque Daddy Yankee acaba de decir que se despide. el rey del reggaetón se retira de los escenarios, lo acaba de anunciar. Son las 9 y 19 minutos de la mañana y nosotros continuamos, lo hemos dicho, vamos a seguir analizando pues todo lo que está pasando en este municipio y para ello contamos con la portavoz del Grupo Municipal de Compromís y miembro de este equipo de gobierno, Esther Díez, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Esther. Muy buenos días, Bien, pues si le parece, vamos a comenzar con lo más inmediato. Ayer por la tarde se vieron pancartas de protesta en el Altec con alusiones separatistas. Hay enfado, hay indignación y hay mucha preocupación de cómo se ha estado extrayendo la arena, la cantidad de arena que se ha extraído de esta playa del Altec. ¿El alcalde visitó ayer la zona? ¿Usted no? Sí, yo, este... también, yo también. Ah, ¿sí también? Sí, sí, sí. <ríe> pues vaya, también. la hemos omitido de la, de la crónica de las noticias. Bien, pues ya que visitó la zona, ¿qué está pasando en el Alteto? Ustedes dijeron que el impacto medioambiental es bajo. Ellos dicen y hablan de espolio e incluso de robo de patrimonio arqueológico porque es una zona eh, pues con afección quizá arqueológica. Bueno, a mí la verdad es que me sorprende que los vecinos se manifestaran ayer, sobre todo después de que hayan tenido la explicación eh, del todo detallada por parte de la Dirección General de Costas de cuál es la actuación que se estaba llevando a cabo allí. Primero, quiero recordar que esta extracción se está llevando a cabo para recuperar y restaurar ambientalmente la parcela que hasta ahora estaba ocupando el Hotel de Arenales. Y eso es una muy buena noticia porque lo que hemos conseguido es que en lugar de haber una edificación, eh, bueno, pues yo diría es que más que en primera línea, no es que casi tocando el mar, lo que vamos a tener es una recuperación de las dunas en este entorno. Eso es lo que desde Compromís, de hecho, habíamos defendido desde un principio y nos alegramos mucho de que este haya sido el final del recorrido de esta cuestión que tanto tiempo eh, pues, eh, nos ha llevado. En este sentido, lo que ha hecho la Dirección General de Costas es retirar arena de la parte superficial... Una parte de la playa que no afecta a las dunas, eh, que las dunas, por cierto, que es donde están los restos arqueológicos y por tanto la extracción se ha llevado a cabo a muchos metros de, del yacimiento. Eh, una capa superficial de, de arena que se ha copiado ahora porque se ha hecho... ...de manera rápida... ...que tenía que finalizarse antes del 16 de marzo... ...que es cuando empieza la nidificación... ...del chorrito de y Negro... ...y por tanto se ha hecho siguiendo los criterios ambientales... ...que se han marcado... ...de hecho eh, desde el club de Galván... ...se ha emitido un informe porque la playa... ...es parte del paraje natural... ...en el que se entiende que además la actuación... ...no ha tenido... Eh, ...afección a, ambiental... ...hay que tener en cuenta que la retirada... ...se ha hecho en el entorno del ALTED... ...porque bueno si bien administrativamente estamos hablando de dos playas diferentes, uh -huh. la de la Altet y de Nales, a efectos ambientales, para entendernos, estamos hablando de una misma playa y por tanto lo que conseguimos es pues, recuperar esa arena con una arena que es de, de la propia playa y por tanto pues, reúne las mismas condiciones y lo que nos explicaban ayer también los técnicos de la Dirección General de Costas es que las extracciones normalmente se hacen al norte de las playas que se van a regenerar y, y por eso eh, se ha retirado del entorno de, de la playa de la Altet. En todo caso, insisto, los vecinos Vecinos conocen el criterio técnico eh, que se ha hecho, desde luego, eh, pues eh, en el entorno que menos afección tenía, es más La playa se va a regenerar a lo largo de los próximos meses eh, con total normalidad. Ayer, claro, estábamos en una playa en que además estaba afectada por ese temporal que, nos, eh, bueno, que estamos sufriendo desde hace ya bastantes días. Pero tampoco habían pasado, por ejemplo, las máquinas de limpieza en los últimos días porque se estaba llevando a cabo la extracción. Pero una vez vuelvan a pasar las máquinas... Eh, y la dinámica de la playa vuelve a ser la misma, se volverá a regenerar. De hecho, el, bueno, el compromiso de los técnicos es seguir haciendo seguimiento de cómo continúa nosotros mismos también, desde luego, por parte del Ayuntamiento de Mendels. Así que la explicación científica está. Si los vecinos y, y vecinas pues no les sirve la explicación científica, pues eh, ya es difícil, ¿no?, explicar otros no. argumentos. Hombre, por lo que ha contado, el aspecto de la playa de la no está muy bien. Bueno, y... <risa> Entre la extracción de arena y el temporal de agua... Al... A lo mejor tienen razón en el sentido de que dicen es que nos han destrozado la playa del Altec. Bueno, yo tengo fotografías del mismo viernes cuando estaba finalizada la actuación y la playa en absoluto estaba destrozada. Ayer lo que tenía la playa es obviamente que el agua había avanzado algunos metros más y que habían algunas plantas y, y algunos residuos que se habían eh, pues movido por el viento y, y por el oleaje del entorno y, y ya está. Insisto uh -huh. que ...que la normalidad completa una vez pase el temporal... Eh, y además se recupere toda eh, esa parte de arena que ahora se ha extraído. Eh, vamos, pero la playa está operativa, con normalidad una vez pase el temporal. Lo que está claro es que los organizadores, que es un partido político, eh, eh, la ALTED decide si quiere llevar este asunto al pleno, quiere exigir responsabilidades, quiere ver los informes que lo han autorizado, etcétera etcétera Lo que sí que vemos claro es que la arena que se ha retirado de la playa de la ALTED está en estos momentos amontonada en el aparcamiento de la misma playa, sí. a la espera de poder realizar su traslado a Arenales. Pero esa arena eh, está allí eh, fija a las inclemencias meteorológicas. Bueno, entiendo que los técnicos eh, lo han hecho contando con todas las garantías. Insisto en que han tenido que acopiarla, porque aunque no está lista para eh, pues ponerse encima de la parcela del hotel de Arenales sí que han tenido que extraerla ya, como digo por además por las indicaciones de la Consejería de Transición Ecológica, de que lo que no podía hacer esas extracciones afectará a la nidificación de este pájaro. ¿Sabemos cuánto tiempo va a estar esa gran montaña de arena en el aparcamiento de la playa del Alter? Pues no demasiado tiempo eh, um, eh, van a hacer el relleno de lo que era el sótano del hotel con eh, otro, otra arena de fuera no es con la arena que se ha extraído de allí y una vez finalizadas eh, pues ha, llevarán el, la arena copiada para rellenar ya la parte superficial de esta parcela y como decía antes, que podamos ver por fin una duna donde hasta hace muy poco estábamos viendo el esqueleto de un edificio en ruinas. De un mamotreto, es cierto. Vamos a hablar a, también de otro proyecto que al final han tenido ustedes que renunciar porque el PSOE ha dicho que no es el momento de renaturalizar el río Vinalopó. Eh, ustedes han cedido, enterraron las diferencias hace poco eh, en una rueda de prensa en la que compareció junto al alcalde y dijeron que, vale, que lamenta, usted dijo que lamentan que no se haya pedido esa subvención para renaturalizar el río y que la viabilidad del mismo, como aseguraba el alcalde, pues eh, está garantizada. El alcalde decía que, que no lo veía claro. ¿Ustedes siguen defendiendo este proyecto de renaturalización? El que no se haya pedido ahora la subvención, ¿significa que renuncian en 2023 a este proyecto? Desde compromis no renunciamos nunca, y más porque entendemos que es un proyecto que va a contribuir de manera muy clara a la lucha contra la emergencia climática que llevamos a cabo en el ámbito municipal, eh, y porque entendemos también que es una clave en la estrategia ES 2030 para ser capital verde europea, Nosotros hemos llegado todo lo lejos que podíamos llegar y es, en mi caso, como Teniente de Alcalde de Medio Ambiente, elevar ese documento a la Junta de Gobierno, pero el alcalde decidió retirarlo del orden del día en su potestad como alcalde. Por tanto, pues, obviamente tenemos una fuerte discrepancia en este punto. Eh, si me preguntas si eso va a hacer peligrar el acuerdo de gobierno, mm. no, no es el caso. Eh, ya lo hemos explicado, pero desde luego nuestra postura sigue siendo firme y seguimos defendiendo que lo que hemos hecho es perder una oportunidad única. Porque quiero recordar, lo que hacíamos al solicitar la subvención es pedir que el Gobierno de España, a través de los fondos europeos, pudiera financiar una actuación que tendría un coste de alrededor de dos millones de euros, que primero tenía una fase de estudio de viabilidad y de redacción de un proyecto por los expertos. Y el no pedir esa subvención lo que hace es que este proyecto eh, pues, acabe... Eh, paralizado. Si había un estudio de viabilidad, ¿eso significa que aún había que ver si es viable o no? Renaturalizar, quitar el cemento. En estos momentos, lo que había elaborado era una memoria. Quiero recordar, además, que fue Margallo, Ecologistas con los en Acción, quien impulsó inicialmente el proyecto. Ellos nos hicieron llegar una memoria valorada. Nosotros eh, la hemos tra estado trabajando y ampliando. Al mismo tiempo, lo que hicimos fue solicitar un informe previo sobre la afección a la inundabilidad de la zona. Lo que nos dice ese informe previo es que no hay afección y, por tanto, eh, el proyecto eh, a priori sería viable. Pero, en todo caso, ahora tocaba hacer un, informe, un estudio de viabilidad más amplio hacer eh, también ese estudio sobre la inundabilidad de manera también más detallada y después ya redactar el proyecto. Por tanto, la ejecución solo iba a llevarse a cabo si todos los informes previos de los expertos, todos los estudios, uh -huh. todos los análisis decían que era viable como apunta hasta este momento. Pues la respuesta dada por su socio de gobierno, por el PSOE, pues nos ha puesto de manifiesto cierta preocupación porque ellos dicen que no lo ven claro, que hay muchas incertidumbres, que no ven claro esto de la viabilidad, sobre todo por los socavones que han aparecido en las laderas. Hemos visto socavones en Porfirio Pascual, hemos visto también socavones en el nuevo convento de las Clarisas. Eh, socavones en el Molí del Real y socavones que se han arreglado en eh, la calle Mohamed Alzafra. ¿Qué le está pasando a la ladera con tanto socavón? Bueno, y por supuesto, el más preocupante, el del pan del Bimilenari. Bueno, lo primero que tengo que decir es que la solera de hormigón no afecta a la capacidad que tengan las laderas del río de soportar eh, el peso que hay arriba. De hecho, el ejemplo es que se están produciendo esos socavones con la solera de hormigón. Creo que esa es eh, la muestra más clara de que estas dos construcciones son independientes. De hecho, en la memoria que habíamos elaborado para solicitar esta subvención, lo que explicábamos es que las laderas se construyeron previamente a, a esa solera de cemento en el río. ...fueron diseñadas entonces para un lecho del río Virgen... ...de hecho se ejecutaron primero esas laderas de contención... Y después, posteriormente, es cuando se hizo eh, eh, toda esta solera de cemento que tenía como objetivo al final pues, llevar a cabo un mantenimiento más fácil del entorno del río. ¿Por qué? Pues porque en los años 60 el criterio era pensar pues, eso, que era más práctico desde el punto de vista del mantenimiento sin pensar el coste ambiental que eso tenía y que al final se tradujo en dejarnos un río eh, pues, desde el punto de vista ambiental muerto al paso de la ciudad. Por tanto, eh, hay que tener muy claro, digo, y así lo juntamos, con los propios planos de la construcción entonces de las laderas en los años 60, de que no hay relación entre la contención que hacen esas construcciones, esas, esos muros en las laderas y la solera de cemento. Bien, pues eh, el proyecto se ha quedado paralizado porque el alcalde, el, sus socios de gobierno han dicho que no de momento. Por eso, ¿qué consecuencias va a tener? Eh, no le voy a preguntar por la estabilidad del equipo de gobierno, lo ha dejado muy claro, pero ¿qué consecuencias va a tener con otras discrepancias que también han surgido? ¿Cómo está el criterio en estos momentos de compromiso con respecto a la construcción del hotel en el Convento de las Clarisas, en el viejo Convento de la Merced? Pues igual que estaba desde un inicio, ¿no? y de hecho yo creo que si por algo nos caracterizamos en compromiso es por ser coherentes con aquello que hemos defendido desde un inicio. En el caso del Convento de las Clarisas lo que decimos es que no estamos a favor de un proyecto que lo que hace es privatizar eh, la sala del edificio que tiene eh, más valor patrimonial. Estamos hablando de, de esa iglesia gótica, donde el proyecto lo que prevé es poner en marcha un restaurante y, por tanto, no tendría un uso público, sino un uso solo privado para los clientes de este restaurante. Nosotros, en estos términos, tal y como está planteado en estos momentos el proyecto, no lo vamos a apoyar. Lo conocen nuestros socios de gobierno perfectamente y esa va a ser nuestra postura, a no ser que el proyecto cambie de criterio. Si no lo apoyan, eso significa que se queda sin mayoría absoluta el PSOE. ¿Pero tiene que pasar un, alguna votación plenaria este proyecto? Sí, bueno, entiendo, entiendo que sí, además de la Junta de ¿Cuál es la inmediata? Gobierno. Porque Héctor Díaz nos habló de que están a la espera de que lo autorice Patrimonio, la Dirección General de Patrimonio. Bueno, luego habría que elaborar un, un pliego de condiciones para la gestión de de este convento, y eso sí que pasaría por, por junta de gobierno. Eh, lo que van a hacer los otros grupos políticos, pues claro, yo no lo puedo aventurar, aunque han ido manifestando sus posturas al respecto. Sí que digo que desde luego la de Compromís... En la Junta de Gobierno, en el Pleno y donde sea va a ser que no podemos privatizar eh, esta, digo, al final la, pues, uno de, de los elementos de mayor valor patrimonial de nuestra ciudad. ¿Y qué pasa con Porfirio Pascual? Eh, es urgente eh, porque el alcalde se reunió con los vecinos, usted también se reunió, ¿no? Yo no, no estaba en esa Bien, reunión. Bien, pues el alcalde se reunió con los vecinos y les dijo que sí, que hay no sé cuántos millones de euros de fondos europeos que tienen que llegar para reformar integralmente todo el barrio. De hecho, ya se, se ha encargado modificar el plan general para permitir asesores exteriores, pero los socavones pueden aguantar. El Partido Popular dice que... Hay remanente, hay 23 millones de euros que sobró del de ejercicio anterior. Con ese remanente no se pueden arreglar ya de forma inmediata los socavones... Bueno, de hecho los socavones se van a arreglar antes y lo que están en estos momentos es los expertos estudiando de qué manera hacerlo para que tenga las mayores garantías posibles, para que no sea una actuación que se haga y después volvamos a tener los socavones dentro de poco. Por eso eh, creo que, que es importante dejar a los profesionales, a los técnicos que estudien cuál es la mejor de las opciones y eso es lo que están haciendo en estos momentos. Entonces lo que hacemos desde el Gobierno Municipal es responder a la urgencia inmediata que se ha originado con la aparición de estos socavones y al mismo tiempo trabajar para dar una solución eh, integral y de futuro a los vecinos y vecinas de Porfirio Pascual. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues eh, haciendo que esos fondos europeos que vamos a solicitar para la rehabilitación de viviendas vayan destinados a este barrio. ¿Qué queremos conseguir con la llegada de estos fondos? Pues garantizar primero la accesibilidad de estos edificios, que son edificios que no tienen ascensor, y por tanto tenemos que asegurar que cualquier vecino o vecina pueda llegar hasta la puerta de su casa, y después también hacer una rehabilitación de las zonas comunes que garanticen la estabilidad y la perdurabilidad de estos edificios. Eh, yo creo que el compromiso ha quedado más que manifiesto, eh, lo hemos hablado también en una junta de portavoces, el resto de grupos municipales conocen cuáles son las intenciones que tenemos el equipo de gobierno respecto al barrio y yo creo que esas en las dos líneas en las que tenemos que trabajar esa respuesta urgente a, a los socavones que han aparecido y desde luego esa apuesta para que en este contexto en el que tenemos por suerte esa llegada de los fondos europeos se pueda dar eh, pues, al final un futuro para el barrio de Porfirio Pascual. Al Partido Popular, a la oposición. ...siempre le ha preocupado el endeudamiento en estos últimos años de... Eh, ...pues eh, la deuda estaba muy baja, pero ahora han comenzado a pedir préstamos... ...por ejemplo, eh, 13.600.000 euros, el último préstamo que ha anunciado Patricia Macía ...que van a solicitar, el PP dice que no es necesario endeudarse... ...lo es, teniendo un remanente de 22 millones de euros... Bueno, yo creo que hemos hecho muchas clases de cómo se gestiona un presupuesto municipal en los plenos y el Partido Popular pues o no lo entiende o le es más fácil eh, explicar las cosas de otra manera que en realidad no son hay que tener en cuenta que a efectos contables el ayuntamiento tiene que liquidar el presupuesto cuando acaba el año natural, que es lo que hacemos ahora, y eso arroja un remanente. Ese remanente después se utiliza para, bien para las inversiones o bien para el gasto corriente, que esta es una novedad que hemos tenido en los últimos años, poder aplicarlo también a los gastos del día a día que, que tiene el ayuntamiento. Pero desde luego, nosotros lo que hacemos es pedir préstamos para seguir financiando actuaciones que estamos llevando a cabo, como haría cualquier familia. Al final, para entendernos, no nosotros lo que hacemos es solicitar un préstamo para poder seguir llevando a cabo las actuaciones transformadoras que, transformadoras que estamos llevando a cabo eh, en el municipio. Eh, hay que tener en cuenta también que eh, eh, es inviable por los tiempos que marca la ley de contratación pública que un proyecto pueda iniciarse y acabarse en un mismo año natural. Esto es muy difícil que ocurra, más que nada, porque si primero hay que sacar a contratación un proyecto, si después se tiene que elaborar ese proyecto, después se tienen que sacar a contratación las obras, después se tienen que ejecutar, esto es difícil que se pueda hacer en 12 eh, meses. Eh, lo cual no quiere decir que no se haga. Y esto es lo importante, ¿no? porque... Eh, el Partido Popular eh, ha intentado abonar mucho esta idea de que si las inversiones no se han llevado a cabo cuando ha finalizado uh -huh. el año es que no se van a hacer. Y eso es totalmente falso. Yeah. Nosotros seguimos trabajando las inversiones que tenemos planteadas desde el inicio de, de legislatura. Eh, las inversiones que estaban financiadas con préstamo, por uh -huh. ejemplo, eh, ese préstamo se acaba de, de incorporar y, por tanto, seguimos trabajando con normalidad. Y estamos hablando de unas cuestiones contables que no afectan en realidad a la gestión que llevamos a cabo. Bien, pues hay más asuntos que tienen ustedes que decidir. El Instituto de Estudios Comarcales les ha recordado que hay un informe de la Universidad de Alicante que dice que Transvalación no es el mejor lugar para lanzar las mascletas. Ustedes, antes de la pandemia, eh, se comprometieron, concretamente el alcalde, en buscar otro emplazamiento. ¿Lo tienen ya? Pues está trabajando en ello la concejalía de, de fiestas, porque desde luego, bueno, desde Compromiso entendemos que eh, son las recomendaciones que nos están haciendo los técnicos, ¿no? que no situemos encima de un museo arqueológico una mascleta y por tanto hay que buscar esas alternativas que como digo es en lo que se está trabajando eh, en estos momentos. Hay opciones en la que pueda adelantar. Eh, que pueda adelantar en estos momentos, no, es verdad que al final, bueno, pues se tienen que reunir una serie de requisitos que, bueno, que no, no, no es que haya una amplísima oferta, pero, pero existe la alternativa y en eso estamos en estos momentos. De momento, ¿tienen ustedes una zona ya acotada, eh, que la acotan para las carretillas? ¿Podría ser esa zona la de las mascletas? Ah, Es, lo estamos estudiando hasta, hasta el momento, <risa> siendo no poder avanzar más. Bien, también la Asociación de Afectados por el Ruido, eh, pues eh, el otro día eh, escuchábamos en Junta de Gobierno al portavoz decir que ustedes van a declarar eh, o van a incorporar seres de Santa Yusia y su entorno a ZAS, a zona a, satu acústicamente saturada. Pero la Asociación les ha recordado que esa declaración ya tenían que haberla llevado a cabo hace tres años, cuando el juzgado de lo contencioso les obligó a ello. Bueno, ¿Por qué eh... se tarda tanto? ¿Por qué ahora dicen ustedes para la asociación, dicen que están buscando excusas? ¿Por qué ahora dicen, condicionan esa declaración a una actualización del plan municipal acústico? Bueno, porque yo creo que es importante que las delimitaciones que se hagan, se hagan conforme a los criterios técnicos y eso es lo que hemos aprobado recientemente en una junta de gobierno, asegurar primero esa actualización de, del mapa acústico y después desarrollar las normativas. Creo que es el proceso normal, ¿no? Primero eh, evaluar y después tomar las medidas que correspondan. Creo, desde luego, que hay que garantizar el derecho al descanso de los vecinos y vecinas. De hecho, la justicia sí también lo ha reconocido. Creo también que. Eh, que es posible ¿no? encontrar ese equilibrio entre el ocio nocturno y asegurar el descanso. Y, por tanto, eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos. ¿Puede dar plazos de cuando pueda declararse ZAS? Eh, no, yo no puedo dar plazos, es un trabajo que está haciendo la Concejalía de, de Aperturas eh, y bueno, sí que desde luego sé que con la intención de dar respuesta lo antes posible a los vecinos y vecinas. Bien, pues les ha tocado gestionar los peores momentos, <risa> eh, no sé si de España, bueno, del mundo, eh, pero en Elche estamos ya sufriendo las, las crisis energéticas, la escasez, las huelgas de transporte y la protesta social ya se está extendiendo. El domingo tuvimos la primera protesta en la plaza de Baix por este incremento de los precios y mañana los sindicatos protestan en la plaza de Baix. Ustedes se suman a esa movilización, lo hicieron público ayer, Compromís Perelch, pero ¿por qué no publicaron hace días también esa misma adhesión A las protestas, por ejemplo, del campo español, del campo delche? De bueno, saben que nosotros trabajamos desde luego apoyando a todos los agricultores y agricultoras del Camp delche, de tanto en el plano municipal como en el plano autonómico, eh, y por tanto lo que hacemos es trabajar para conseguir una viabilidad y un futuro del Camp delche. De a mí me llama la atención ¿no? ver fotos de, pues, de miembros, de hecho, del Partido Popular aquí de Elche. El domingo, que después o sea, está muy bien hacerse la foto, pero después eso tiene que tener una correspondencia con lo que uno vota ¿no? en el cargo que ocupa. Y hay que recordar que lo que han hecho el PP y vos precisamente es votar en contra de él. Es como la de la cadena alimentaria, eh, que al final penaliza ¿no? eh, eh, el trabajo que están haciendo en los agricultores y agricultoras. Así que donde nosotros seguimos trabajando es en cambiar, mejorar las condiciones de, de estos trabajadores y, y trabajadoras y eh, seguir legislando y actuando para asegurar la viabilidad de, de nuestro campo. Saben que el sector agrícola para nosotros es una de nuestras prioridades porque lo es de manera efectiva ¿no? en, la, en la economía local. que Estamos trabajando entre otras cuestiones pues, por garantizar eh, la llegada del agua, y ahí saben que la consellera Mireya Moya eh, hace un, un importantísimo trabajo para defender eh, ese trasvase de Tajo Segura. También, desde luego, pues, para apoyar la modernización del sector, para esa apuesta también de la agricultura ecológica, y, y para un conjunto de medidas que lo que buscan es, de manera real, asegurar eh, ese futuro del Camp dels Bueno, eh, hay, la protesta social se va a extender, se sigue extendiendo, se intensifica porque lo que se pide es que el gobierno de Sánchez actúe ya y ponga en marcha y apruebe medidas concretas, que no acaba de concretarlas. Eso es lo que mantiene a todo el país en una protesta. Pero, ¿qué se puede hacer localmente? El equipo de gobierno, ¿qué va a hacer ante esta emergencia energética? Bueno, eh, efectivamente, como estabas tú comentando, eh, hay varias, varios mmm, frentes en los que se puede actuar. ¿no? Nosotros lo que pedimos desde Compromiso en la moción que vamos a defender en este pleno del mes de marzo es que el Gobierno dé una respuesta inmediata para esas familias que a las que les está suponiendo un durísimo esfuerzo hacer frente a la factura de la luz. Le llamamos eh, energía mínima vital y al final se trata de garantizar que cualquier persona pueda tener acceso a pues eh, a un uso básico de la energía para vivir en condiciones dignas, ¿no? Igual que se hace con ese ingreso mínimo vital con eh, pues esas ayudas que puedan garantizar que uno tenga cubiertas sus necesidades, pues que se haga también en el ámbito de la energía, porque desde luego la situación se está volviendo del todo insostenible. Esto por una parte. Por otra parte, desde luego lo que tiene que garantizar el gobierno eh, es ese cambio en el mercado y que deje de pagarse la energía más barata al precio de la energía más cara. Eh, es cierto ¿no? que el gobierno central pues, está trabajando en el marco europeo en cambiar estas reglas del juego, lo que decimos es que eh, esos cambios tienen que producirse ya, eh, convencer al resto de socios europeos tiene que ser urgente porque desde luego al final nos va eh, pues, eh, la calidad de vida de, de los ciudadanos y ciudadanas de este país. Y luego hay una tercera vía que aquí es donde eh, sí podemos eh, también acompañar más en ese trabajo desde el ámbito municipal y autonómico que es favorecer el autoconsumo. Saben, de hecho, que la Consellería de Transición Ecológica está apostando por esas comunidades energéticas locales y lo estamos haciendo también a nivel municipal. Eh, en estos momentos, mi compañero Felipe Sánchez está trabajando en la puesta en marcha de esa oficina municipal de la energía en la que se va a asesorar tanto a los ciudadanos y ciudadanas eh, bueno, como a aquellos que tengan también una empresa y estén sufriendo estos precios carísimos de la luz ¿Cómo vamos a ayudar? Pues asesorando con las ayudas que existen por diferentes líneas en estos momentos, con la creación, decía también, de esas comunidades energéticas locales y asesorando en cómo se puede reducir la factura de la luz. Pues no hay tiempo para más, son las diez menos cuarto y aún no hemos hablado del transporte público, es que es muy importante, de los carriles bici, que también son importantes, así que son temas, actuaciones que dejaremos para la próxima entrevista. Esther Díaz, portavoz de Compromís, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer.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 the tender kisses we used to share I close my eyes and clearly my heart remembers a thousand goodbyes could never put out the embers darling I love you so and my heart forever will belong to the memory of Love that we knew before Please come back to my arms We belong together Come to me, let's be sweethearts again Then let us part no more No more Do I feel the touch of your hand on mine? No more. See the love light making your dark eyes shine Oh, how I wish I never had caused you sorrow But don't ever say if for us there is no tomorrow Darling, I love you so And my heart forever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 SOK orgànic. SOK el nou contenidor marró que pront ARRIBARÁ arribarà a ELCH i on podràs tirar les restes de menjar, paper de cuina i TOVALLONS BRUTS o CHICOTETES restes de jardineria. Recollint els residus orgànics, els CONVERTIREM en compostatge per alimentar els nostres jardins i contribuiràm el medi ambient i la economia circular. Tens algun dubte? Telresolem en FEMELCH.NET És un missatge dut Elche i Ajuntament d'Elx. Ja sabes tot el que es descompon al marró. En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa, nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta con Rosmari Alonso y Antonio Bazán like Faltan nueve minutos para llegar a las diez en punto de la mañana y nosotros continuamos aquí y lo hacemos eh, poniendo una canción la de Manolo García El laberinto de sueños El rayo en mi laberinto de sueños. Cada día me parezco más a mí mismo. Y eso a mi no me conviene. Y eso a mi no me interesa. Tu cambios a veces escapar de ti. Y sobrevolar. de luz, paisajes marinos. Pobre de mí, si no me reconozco en mis errores, pobre de mí, más sabiato, más sabiato. Como de los hombres más zijn jullie? Waarom vas dejando atrás los desamores Como estela de un Waarom verlaten de stad? Waarom verlaten Y me vuelve loco, tu cambio sabe remontar serena, al atardecer buscando compras, por rumbas de taberna, de bordón herido, de guitarra vieja, pobre de mí, que no me reconozcan mis errores.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 Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ay, sol, playa, chiringuito... Ya te estás imaginando en verano, ¿eh? Seguro que ya estás planificando tus escapadas. Así que, ¿por qué no planificar con qué coche hacerlas? Pide ahora tu Citroën y lo estarás disfrutando antes del verano. Y además, te damos 500 euros de descuento adicionales. Para que te lo gastes en el chiringuito, claro. Consulta condiciones en citroengrupomarcos.com Citroën Grupo Marcos.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 ...se fue vistiendo... ...pues con esta balada de Joan Manuel Serrat... ...apropiada para un día en el que ha amanecido con lluvia... ...con una lluvia débil... ...las fuertes lluvias las tenemos en el norte de la provincia de Alicante... ...en Valencia y en Castellón... ...pues nos vamos a ir... ...ponemos el punto final, les despedimos... ...porque en cuestión de minutos, tres minutos... ...vendrá nuestra compañera Marga García... ...para contarles las, not las noticias de esta jornada de hoy lunes... ...22 de marzo, Día Internacional del Agua... ...les recomendamos que pues, ahorren este bien escaso... ...un bien escaso eh, que reclamamos eh, con fuerza... ...con protestas, con movilizaciones... ...porque quieren cortarnos el grifo... ...el Ministerio de Transición Ecológica... ...con esas protestas multitudinarias... ...que se están viendo, se vieron en Murcia... ...y se han visto también en Madrid... ...pero hay otras protestas por la crisis energética... ...la subida de los precios que está afectando a todos... ...mañana los sindicatos han convocado una concentración... ...en la plaza de Baix... ...y la huelga de transportistas que continúa... ...la reunión de ayer con el Ministerio no ha servido... ...parece que ese principio de acuerdo... ...pues no convence a los afectados que continúan... ...y por tanto provocando desabastecimiento... Y nosotros aquí acabamos de entrevistar a la portavoz eh, del Grupo Municipal de Compromís para analizar pues, todos los temas que tienen que lidiar este equipo de gobierno, como la extracción de arena en la playa del Altec, que ha provocado la indignación de vecinos, ayer protestaron como el proyecto de renaturalización, que pues, ha abierto esas discrepancias en el seno del equipo de gobierno, que fueron enterradas el pasado día, o como... ...el cambio de postura del compromiso con respecto al hotel del Convento de la Merced... ...ahora es mucho más rotundo... ...parece que no están por la labor... ...que siguen oponiéndose a este hotel siempre y cuando... ...y con las condiciones actuales... ...veremos qué ocurre... ...y por supuesto eh, tienen muchos asuntos... ...los hemos hablado con Esther Ríez en eh, esta entrevista... ...de este martes, nosotros nos tenemos que ir... ...y lo hacemos con Miguel Bosé, con la música de Miguel Bosé... ...y Laura Pausini, con ellos les decimos adiós... ...La Glorieta vuelve mañana miércoles a las 7 de la mañana... ...con todas las noticias, les dejamos ahora con Marga García...